Colombia, Tierra. Aquí, nave Colombia, Tierra. ¿Me recibís, Tierra? Aquí, nave Colombia, Tierra. Aquí, nave Colombia, Tierra. ¿Me recibís? Repito, ¿me recibís? Ordenas conciencia. Continuamos con la ruta establecida. Tranquilo, seguimos en contacto. todos a la mesa, que sí, es no, muy tarde sí, y está sí, muy no, cansado. No, no, Vamos. Superaremos este nuevo desafío. Dios bendiga. Soy Javier Sierra. Cuando era niño, empecé a hacerme preguntas. Llevo toda la vida buscando respuestas. por mis ensoñaciones de la infancia me he adentrado por laberintos que a veces parecían llevar a ninguna parte me bastaba con ver algo en la tele o leer un artículo en una revista para imaginar que algún día yo también me enfrentaría a grandes misterios y con suerte los resolvería impresiona entrar ...en una especie de ser vivo enorme, ¿no? Eh, sí, la verdad es que si es una cueva natural... ...recordemos que no, no es una mina... ...y nosotros podemos visitar 180 metros de la cueva... ...de este coral fosilizado... ...pero en realidad toda la cueva tiene... ...casi se acerca a los dos kilómetros... ...o sea, imagínate toda la potencia que tiene, ¿no? Porque aquí hubo seres humanos que lo recorrieron... Sí, eh, primero lo ocuparon los animales... ...pero como bien dices, los seres humanos... Viven en la entrada, porque es bueno, pues una cosa práctica, tienes luz, ventilación... Y luego utilizan esta zona más interior de la cueva para enterrar a sus muertos. Es la zona del cementerio. O sea, que utilizaban el, la parte más oscura de la cueva, lo más ignoto, digamos... Lo más profundo. Ajá, sí. como si fuera una alegoría del más allá, entonces... Mm, puede ser, sí ¿Durante cuánto tiempo eh, hubo seres humanos viviendo en este lugar? Aquí de hecho en la cueva sabemos que la ocupación humana, eh, estamos hablando ya de Homo sapiens Ajá. Y eh, hace 7000 años que vivieron aquí, ocuparon la cueva para vivir y también pues, cuando se morían para enterrar Te pregunto esto por culpa de una antigua curiosidad Y es que hace algunos años eh, leí un artículo en una publicación, en una revista, uh -huh. que me dejó muy impresionado. Es un artículo que he traído en donde se habla de algo que se descubrió en esta cueva. Mira, esta es la revista. Uh -huh. Dice Mundo Desconocido, es una publicación del año 77, que eh, se encontró este cráneo con un agujero de bala, ¿Quién disparaba balas en la prehistoria? Se supone eh, que se trata de un habitante de la Cueva del Toll de hace 4 o 5.000 años. Y yo lo que quería preguntarte es si realmente este cráneo se encontró aquí. De hecho lo reconozco, lo reconozco y si Ajá. quieres lo puedes ver, porque lo tenemos expuesto en el Museo Arqueológico y Paleontológico de Moya. Así. ¿Ah, sí? Sí, sí, forma parte de nuestra colección permanente. Mira, si sigues por aquí, Javier, uh -huh. justo estaremos en el sitio donde se encontró el cuerpo que a ti te interesa. Es el sitio, como te digo, más al interior de la cueva. Ese individuo que además familiarmente, cariñosamente, como ya le llamamos la yaya, apareció en esta zona de aquí. Está en una pose diferente ¿vale? a lo que estábamos habituados, porque podría ser... pues en forma fetal que es como se normalmente durante el neolítico se entierran o bien de, bueno, mirando para arriba sí parece como si hubiera como si se hubiera caído de repente ¿no? sí de hecho la, bueno, los, los huesos hablan eh, estamos hablando de un individuo de una edad avanzada qué es edad avanzada para esa época pues mira, puede chocar mucho ahora porque edad avanzada los individuos vivían unos 30 años Y estamos hablando así a simple vista y con el estudio visual de los huesos Que puede ser una persona adulta de aproximadamente unos 50-60 Y esto doblaría la edad en la prehistoria, cosa que es bastante anormal Es decir, sería como si hoy una persona muriese a los 130 años Por ejemplo, sí, sí, sí, sí, sí tienes razón Es decir, que nos encontramos un cuerpo colocado en una situación extraña Que quizá tiene una explicación Una edad que desde luego es prácticamente inexplicable para que el periodo histórico ¿Mm? y un agujero misterioso que no sabemos qué es lo que lo ha causado. Pues ahí queda eso, ¿sí? <risa> Tienes razón. ¿Sabes qué creo? Que en conciencia no me puedo ir de este lugar sin intentar resolver el misterio de este cráneo. Eh, Hay suficiente tecnología en estos momentos, tecnología médica de alta resolución, que nos permitiría determinar con exactitud si eso que tiene este misterioso cráneo es un agujero de un proyectil o es cualquier otra cosa. Pero necesito llevármelo a uno de los mejores laboratorios de antropología forense de este país y tratar de averiguar qué es lo que pasó hace 5.000 años en este lugar. Pero para eso necesito una cosa. necesito Necesito que me dejes... ¿Ese cuerpo? ¿Podría llevármelo? Por supuesto, Javier. Si nos tiene que decir cosas... Resolvamos el misterio. ...el asunto del cráneo agujereado por una bala... ...hacía la friolera de 50 siglos... ...me obsesionaba por una buena razón. De algún modo... ...aquel brutal anacronismo... ...me hizo deducir muy pronto... ...que no todo estaba... ...en los libros de texto del colegio. Ahí fuera... ...existía todo un mundo de historias fascinantes... ...que esperaban a ser descubiertas. Mira cariño, están aquí los tebeos. Mira este qué bonito... Yo quiero esta, mamá. Esa no. Con lo que te cuesta esa revista te podrías comprar cuatro TVOs. Ya, pero es que a mí me gusta. Vámonos, anda, que se nos hace tarde. Venga, mamá. Ay, Javier, cariño, esas revistas son un rollo. Si además como estas tienes en casa un montón, iguales. Esta no, y no es un rollo. Tiene que ser esa en concreto, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque trata sobre la historia de la calavera. Calavera. Te voy a dar de a ti calavera y media. Anda, tira. Que habían encontrado el cráneo de una mujer Homo sapiens. Anda baja Javier. Pero mamá, era un agujero perfecto. Un agujero de qué? De bala. ¿De ¿Dónde? Aquí. Un agujero perfecto de bala aquí. ¿Cuál es el misterio, Javier? ¿Cómo que cuál es el misterio? El misterio es quién disparaba balas en la prehistoria. Anda, vámonos. Thank <laughs> you. capaz de descomponer en millones de imágenes la estructura de estos huesos y recomponerla después en un modelo tridimensional, estaba a punto de desvelar por primera vez la forma precisa de esa antigua herida. El hombre que tiene la clave de este misterio es el doctor Miguel Botella, Es uno de los antropólogos forenses más reconocidos del mundo. En su día autentificó los huesos de Cristóbal Colón, pero también ha examinado cientos de casos criminales modernos. Y sabe, como pocos en su especialidad, la huella que deja una bala al destrozar un hueso. ¿Ya tiene los resultados del TAC? Sí, ya están, ya están hechos. Sabemos que una persona madura, eh, de una edad, pues, eh, por, por el desgaste de los dientes y por la falta de dientes en, la, en el maxilar, eh, podemos saber que es una persona madura, anciana no, pero madura avanzada. Ahora, el sexo sí lo sabemos con un porcentaje elevadísimo, casi, casi con un 100% que es una mujer. Me queda también la duda de poder comparar este agujero con algunos otros agujeros de proyectil que usted ha investigado. Creo que podríamos ver alguna muestra, ¿verdad? Este es un orificio de bala de un diámetro aproximadamente igual al que al sujeto que estamos viendo. Eh, se observa perfectamente que al ser un, un impacto de un proyectil, de una bala. ...que tiene una alta energía... Eh, ...es más pequeño el orificio por fuera... ...que por dentro... ...pero se ve como una... ...como un cono... Eh, ...que se abre, ¿no?... ...además de agujeros de bala... ...¿qué otros eh, orificios extraños... ...se ha encontrado usted en su carrera... Eh, en, ...en cráneos humanos?... ...tenemos... Eh, ...procesos infecciosos... ...pero también... ...tenemos manipulaciones intencionales... ...manipulaciones... ...hechas... ...con motivos pues... ...probablemente curativos... ...una... ...no sé... ...unas manipulaciones empíricas por abrir el cráneo... ...porque tendría un dolor de cabeza, por alguna razón... ¿no? ...entonces esas son las trepanaciones... ...y las trepanaciones siempre dejan unos orificios diferentes... ...estos son agujeros de trepanaciones... Eh, ...la trepanación es un proceso intencional... Eh, ...en el que se abre el cráneo por la razón que sea... ...y se accede al interior... ...y cuando está curado, los orificios están redondeados... ...de ese tipo, de lo mismo que lo que hemos visto antes... ...pero siempre son más irregulares, son más grandes... ...y, y se observa claramente cuál ha sido la, la intencionalidad... Por, ...por la morfología y por la situación. Bien doctor, al final hemos podido conseguir... Eh, ...confrontar un viejo misterio con las herramientas... ...de la alta tecnología y de la ciencia contemporánea... ...¿qué es lo que nos están diciendo de este cráneo... ...con un supuesto agujero de bala? Lo que sucedió en realidad, eh, lo que observamos es un agujero... presuntamente de bala que se decía en un principio, y lo que tenemos es la salida de, de un, algún elemento desde los senos frontales. Es decir, que ahí lo que podemos tener es o una sinusitis crónica o un mucocele, es decir, una, una acumulación del de, de epitelio ahí que se pudo infectar. Es decir, que fue algo que eh, salió de dentro hacia afuera, no fue sí. no fue un proyectil, ni un impacto, no, no. Eh, no, no fue nada Seguro de eso. Seguro que no, y además el drenaje que se ve, que ha sido crónico, quiere decir que bueno que se quedó el conducto abierto y que fue eh, expulsando eh, todos los productos infecciosos a eso, ya de una manera, digamos, rutinaria o crónica, como decimos. No, no es la causa de muerte. Bueno, pues parece que aquí llega la solución ...a este misterio que planteaba esta revista... ...en los años 70 y que a mí tanto me impactó... ...pero queda una puerta abierta... ...porque en este mismo reportaje... ...en ese artículo de quién disparaba balas en la prehistoria... ...quedan otros cráneos... ...en Rhodesia, en Rusia, en muchos otros lugares del mundo... ...con agujeros igualmente extraños... ...que parecen impactos de bala, quién sabe... ¿Quién sabe? Tendremos que buscarle el argumento científico y la explicación. Lo importante es seguir soñando y seguir preguntando. Por supuesto que sí. Tengo mamá, que tengo que contarle la historia a papá, a ver si él me entiende. Me encanta estar haciendo hijo. Seguir soñando. Esa es la clave. Y quizá también uno de los más poderosos elixires de la juventud que existen. seguir haciéndonos preguntas aun cuando nos parezca que ya hemos encontrado las respuestas. Mira, ya estoy tocando. Hola, café. Fue justo entonces cuando otro misterio se cruzó en mi camino. Bastaba levantar la mirada del suelo para tropezarse con él. y darse cuenta de que en realidad estaba por todas partes, incluso en los escudos de las ciudades y en sus leyendas fundacionales. Decidí seguir haciendo preguntas. ¿Qué hacen mirando eso? Anda, a casa. Porque mirad, se ha encontrado el cráneo de una mujer, Homo sapiens, con un agujero de bala... Aquí. ¿De dónde sacas esas ideas? A ver. ¿Lo ponía en la revista? ponía en la portada. Tú encima, ayúdale. Hombre, yo quería que se comprara un TVO, pero a él le gustaba la revista, porque cuenta una cosa muy misteriosa, papi. A ver, ¿cuál, ¿cuál es el misterio? El misterio es... ¿Quién disparaba balas en la pistola? Ah... Nadie, está claro. Decidí seguir haciendo preguntas, esta vez a los que con sus relatos, con su investigación en archivos y hasta en yacimientos arqueológicos, construyen la historia. ...hombre, Tani, ¿cómo estás? Pues mira, te he convocado para hablar de algo que a mí me fascina... ...desde que era muy pequeño... ...que son las historias que se esconden detrás de los escudos de las ciudades... ...algunas de ellas se mezclan con la leyenda... ...pero nos cuentan eh, sucesos interesantes... ...y uno en particular, este de aquí, el de Cuenca... Eh, ...tiene algo que tú conoces muy bien... ...¿qué es lo que pasó eh, para inspirar ese escudo? Pongámonos en situación, año 1176... Alfonso VIII tiene entonces 19 años, es un rey en plenitud, que lleva gobernando ya 5 años, porque al cumplir los 14 ya toma la corona, es el rey niño, el rey pequeño, pero ha curtido un carácter increíble, ya ha estado en combate, ya ha acabado con todos los enemigos nobles, sigue con su ayo al lado, con Nuño Pérez de Lara, que lo acompaña a la batalla y ha decidido tomar definitivamente Cuenca. ...es un hombre que se ha curtido en la adversidad como se curte un huérfano... ...uno de sus problemas va a ser luego lo impetuoso que era... ...era un rey a caballo... ...y Cuenca es inexpugnable... ...porque lo es... ...y Alfonso dice, Cuenca ha de ser mía... ...el momento que dicen las crónicas... ...que rodearon Cuenca... ...es el 6 de enero de 1177... ...y las tropas dicen que aparecen luminarias... la noche... estrellas luces y que el rey va a verlas de que, que se acerca esas luces que se acercan esas luces que son misteriosas son misteriosas manera? que ah. flotan en el cielo y es, cuidado la fecha es navidad y es la estrella está sucediendo en el bosque. se interpreta como una señal sobrenatural una señal? de apoyo al funcionario. ¿Cuál es el símbolo de árabe? La luna. Las estrellas tienen que estar. La estrella es el símbolo cristiano. La cruz y la estrella. Es decir, que cuando las estrellas apagan a la luna, los cristianos vencen. vencen. Claro, esa estrella va al escudo y la ciudad de Cuenca se consagra a Nuestra Señora de la Luz de la, por esas luces. Por esas luces, porque son esas luces las que de alguna manera han enseñado dónde estaba. La Virgen se ha de alguna forma revelado a través de las luces o las luces han revelado a la Virgen. En cualquier caso, ya tiene el inicio del cerco, digamos la protección, el manto divino de la luz de la estrella de Belén y de la Virgen María. Hay otro momento en esta leyenda o historia, no sabemos, eh, al final del cerco ya de la ciudad de Cuenca, hacia septiembre de 1177, en el que aparece un nuevo actor eh, sorprendente eh, que también tiene que ver con las luces. Eh, ¿Quién es? ¿Qué pasa? Los soldados sorprenden a un pastor. El pastor también es otro elemento que es decisivo. Hemos dicho, la estrella, la virgen, faltaba el pastor. El patria. en espíritu las glorias. Majestad. grupo de soldados ha tenido un encuentro... ...con tres pastores que custodiaban el ganado de la ciudad. Dos de ellos han muerto... ...tras oponer resistencia. Este hombre es el tercero. Ha salvado su vida aludiendo... A ...haber vivido una extraña historia... ...que supuse podía interesaros. Mi nombre es Martín Alaja ...y soy, como os han dicho... ...pastor... ...y también soy cristiano. Tengo... Dos historias que relataros, pero me gustaría hacerlo a solas. Os puedo adelantar que la primera trata de un encuentro que tuve hace unos días con la mismísima Virgen, la Madre de Nuestro Señor, y la otra en la que ella me pidió que os ayudara. ¿Puedes decir por qué Nuestra Señora se iba a dirigir a ti? A un pastor Para que me vengas a ayudar a mí, tu rey Estáis aquí, señor, para conquistar la ciudad Y al parecer No sabéis el modo Eso resulta evidente Majestad Yo sé cómo hacerlo dejándolos solos. En este caso, Chani, ese pastor parece que eh, tiene también un encuentro con esas luces. Ve a la Virgen. En este caso, no en forma de talla, sino en forma de mujer eh, sujetando un candil, atravesando un puente. Claro. Eh, y, y, y es el que le dará la pista a Alfonso VIII sobre por dónde entrar a la ciudad de Cuenca. Que, que efectivamente, el único que cree. Esto es también. al pastor es Alfonso VIII, el que lo trata bien y el que lo lleva a su tienda y el y este pastor en la leyenda también cuenta por dónde se entra a Cuenca a través de el agua que viene desde el norte. Ah, o se le da una información estratégica. Le da una información estratégica porque Cuenca era inexpugnable y de hecho no se pudo tomar al asalto, pero sí es cierto que tendría solo dos puntos por los que se podía acceder, por Septentrión ...que es por donde viene una meseta... ...pero hay un foso tremendo, que era imposible... ...y además tenían eso perfectamente fortificado... ...porque a través de ahí tenían unas escaleras... ...que bajaban a nivel del río... ...y aunque se cortara, tenían agua... ...y ese era el punto más débil... ...porque el otro era la confluencia ya de los de las hoces... ...del Júcar y del Huécar... ...bueno, quien ha estado en Cuenca sabe que eso no se puede tomar... ...y en aquella época... ...y que además día estaba la, la puerta de entrada fortificada... ...le indica ese punto... ...y eso también... ...pero claro, es que es Martín Alhaja... ...es decir que en este caso... ...la leyenda tiene un nombre y un apellido... ...sí, que es la del pastor... ...que luego va a volver a encontrarse con Alfonso... ...pues yo voy a tratar de averiguar... ...si esos elementos de la estrella... ...del pastor, de la virgen... ...son meramente legendarios... ¿O hay algún asunto detrás que, que tenga visos de veros y luego te lo vas a encontrar en este siglo y en el posterior, en muchos momentos. La historia, ese elemento en el que descansa nuestra identidad colectiva, está sembrada de enigmas como este. En el fondo, todo consistía en aprender a mirar. hipermetropía o justo lo contrario, la miopía infantil, o el astigmatismo, por no hablar de la ambliopía, eso que conocemos vulgarmente como ojo vago, Javier. Problemas de visión, todos ellos muy comunes en los niños. No hay que preocuparse de nada. ¿Vale? Bueno, vete contándome cómo ves las letras. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? A ver con esto. Vamos allá. Va. ¿Preparado? Venga. ¿Qué ves ahora? Regular. Bueno, vamos a probar con esto. Mejor. ¿Qué letras ves? Hay una V y una H. Vale. ¿Qué tal ahora? Dime qué ves. Hola. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Pues ya está. Con ellas verás las cosas de forma diferente, Javier. ¿Te molan? Está muy bien, ¿no? Y tanto. Aunque yo no era el primero que descubrió cómo mirar de un modo diferente. Otros, antes que yo... se detuvieron en estos relatos de luces y apariciones misteriosas. Eh, ...hacia 1177 se vive uno de los sucesos... ...más intensos de la historia de la reconquista en España... Eh, ...¿qué sucedió, qué pasó? Alfonso VIII se había propuesto conquistar Cuesca... ...entonces eh, la rodean para conquistarla por hambre... ...que era el otro procedimiento lógico de la conquista... ...y fue entonces cuando ocurre eh, el prodigio... Que, que nos guarda la tradición de de, la, de pronto aparecen unas luces. Parece que, que el rey Alfonso Octavo eh, tiene una aproximación a, a esas luces. O eso dicen algunas de las leyendas, ¿no? Sí, sí, que él mismo personalmente, claro, el mismo se interesó por esas luces. Hay otra variante de la leyenda que dice que es un, un, un pastor un pastor que si no me confundo eh, tuvo también vínculo con el tema de las luces porque él les habló también de que había visto esta claro, efectivamente, el, el pastor ha visto las luces y con su gran conocimiento del terreno los dirige al lugar mm, perfecto de las luces aquí vemos que es, obviamente se mezclan varias leyendas ¿no? pero en cualquier caso todas subrayan el carácter digamos eh, eh, mágico, maravilloso milagroso de la conquista de, de Cuenca, ¿no? En esta época, cuando está conquistando Cuenca, el rey, Alfonso VIII, todavía es un pipiolo, tiene 19 años. Recientemente ha llegado al trono y él es un hombre lleno de juventud, lleno de vigor y lleno de grandes proyectos. En otra época de su vida, cuando tiene 56 años, será la Batalla de las Navas, 1212, Y es que el ejército cristiano está pasando de Espeña Perros ...porque ya ha avanzado la frontera hasta ese punto... ...está pasando de Peñaperros para enfrentarse... ...con el gran ejército de Almohade de al nasir ...que los está esperando al otro lado de Peñaperros... ...es auténticamente una ratonera... ...porque tienen que atravesar el paso de la losa... ...donde virtualmente no van a poder defenderse... ...de los ataques de los, de los moros... ...que han tomado las partes altas de ese desfiladero... ...hay que decir que... Alfonso VIII se había enfrentado ya en una batalla decisiva con los almohades anteriormente, en la batalla de Alarcos, en 1195, donde los almohades lo derrotaron por completo. No solo lo derrotaron, hicieron que retrasara la frontera, es decir, ese fue el gran desastre y la gran humillación de su vida, una derrota total y absoluta. Entonces dejó que pasara el tiempo suficiente para reponerse ...para jugarse nuevamente, este fue el desquite, como en el deporte, ¿no? El desquite fue 1912, la batalla de las navas, y era la última carta que jugaba. Estén todas las órdenes preparadas. ¿Pasa? Señores. Pasa, Álvaro, por favor. Por más vueltas, que no oiga las cosas, no encuentro la manera de avanzar. ¿Pensáis que sería descabellado regresar y renunciar al ataque? Permitidme decir que no considero oportuno seguir esperando. Hunde el cansancio y el desánimo entre los hombres. Temo más deserciones. Nos está. debemos atacar. ¿Resulta desesperante? Hemos esperado tantísimo tiempo. Muchísimos años. Tiene que haber alguna manera Pero si casi nos doblan en efectivos, majestad Que Dios se apiade de todos nosotros. Ha llegado a campamento nacional. solicita verle. El hombre me parece de Por su aspecto, diría que es un, un pastor. ¿Puedes repetir lo que habéis dicho, Diego? Disculpa, mi majestad. El hombre que ha pedido verme parece un pastor. Sí, he dicho eso, pero no me caes mucho caso. Por Dios, era muy... Diego, no perdáis el tiempo, hice en busca de él. Vamos, hice en busca de él, ¡vamos, rápido, ¡corre! vez que nos encontremos con las huestes de Al-Nasir deberíamos situarnos de este modo en la vanguardia que avance Don Diego seguido por las órdenes militares con las milicias en los flancos a mi derecha Don Sancho Don Pedro por la izquierda finalmente por la parte central de la explanada con las tropas de refuerzo usted majestad debemos evitar en todo momento ser rodeados por el ejército almohade Sí, eso es cierto pero para hacerlo Necesitamos primero llegar hasta ellos. Y para eso vamos a necesitar un milagro. ...en la vida de Alfonso VIII... ...cuando él tiene 19 años en Cuenca... ...y cuando tiene 56 en la batalla de las Navas de Tolosa... Un pastor, ...un pastor le indica por dónde tiene sí, que sí. acometer al enemigo... ...que es Martín Galaja... ...también nuevamente, era Martín Galaja... ...normalmente Martín Galaja es el mismo... ...y que viendo las dificultades que tiene el rey... ...le indica, no, no, hay un paso alternativo... ...que no está guardado por los moros... ...ese paso alternativo... ...lo lleva a una llanada... ...que se llama el Cerro del Rey... ...donde se pone el campamento cristiano... ...con lo cual los almohades que lo estaban esperando... ...al otro lado del Paso de la Losa... ...tienen que mudar su campamento... ...para afrontar a los cristianos... ...que están ya allí... ...la circunstancia del pastor ha sido... ...fundamental para que los cristianos tengan además... ...una perspectiva que desde el punto de vista militar... ...es perfecta para la táctica que ellos van a usar. ¿Cómo se planteó aquella batalla?... Los cristianos son caballeros que van cubiertos de una cota de mallas, con un escudo y lanza. Metido en pleno calor, 15 de julio, metido en, en una cota de malla que era que era un tejido de, de acero, claro, aquellos muchos morían simplemente de, de la fatiga del combate y, de, y del calor, la tranquilamente, la deshidratación. El, el dispositivo de los moros era muy distinto. La mayoría eran simplemente llevaban un, albornoces que, que el albornoz te puede preservar algo de un, de un tajo de una espada, desde luego no te preserva del arma más destructiva de esta época que es que es la, la maza de, de combate. Pero sobre todo el arma decisiva que tenían los almohades era las flechas. Los almohades tenían una tribu turca que estaba de origen turco, que estaba al servicio de, del califa almohade. ...que eran maravillosos flechando a caballo... Esto es lo que se dedicaban era a intentar penetrar... ...con la lluvia de flechas, penetrar los haces... ...de los cristianos... ...para desorganizarlos... ...y poder atacarlos por la espalda... ...y las flechas incluso están perfectamente diseñadas... ...para atravesar la cota de malla, ...porque son muy finas... ...las navas de Tolosa, cuyo... cuyo campo de batalla tenemos perfectamente localizado era un sitio perfecto para que los cristianos hicieran sus tres tres haces ellos iban en tres haces sucesivos cada uno de ellos iba al mando un rey de los tres reyes que participaron contra los contra los moros no entonces en ese sentido ...la batalla la tenemos perfectamente diseñada... ...las cargas de caballería solo los puede detener... ...que haya lanzas asentadas en el suelo... ...como después harán también los piqueros españoles... ...de los famosos tercios ¿no?... ...es la única manera de detener... ...porque la carga de caballería es una cosa ciega... ...que, que lo arrolla todo". conseguido retener también el ataque por los flancos. Es el momento magisto. Tropas de Navarra y de Aragón. Cruzados ultramontanos. Hijos de un mismo Dios. Soldados todos. Y veremos estas tierras. interactions hablando de la mayor batalla de la Edad Media con con toda seguridad la más trascendente desde luego no porque hay hay muchas batallas que son míticas en la Edad Media no esta fue sin duda alguna la más trascendente siempre se han exagerado se ha dicho que por parte de los almohades venían bueno las crónicas siempre exageran 600.000 mil guerreros quizá etcétera eso no es no es cierto no quizá se enfrentaron unos 20 o 25 mil almohades que llegan bastante con a lo mejor ...entre 10 y 15.000 cristianos. Y hay que decir también... Es, ...es un rey al final... ...después de todos los trabajos... ...que le trajo la vida... ...es un rey que muere feliz... ...ya sabía que había pasado... ...él era Alfonso VIII, el de las Navas... ...que había pasado la historia. ¿Y hay alguna prueba de ese encuentro... ...entre Martín Alaja y Alfonso VIII? Bueno, eh, Alfonso VIII después... ...de la batalla de las Navas... Mmm, ...va a Madrid... ...y eh, en la iglesia de San Andrés... ...le enseñan... ...el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador... ...que era un santo... ...bueno, era y es un santo muy madrileño... ...y él reconoce las facciones de Martín Galaja... ...en el cuerpo de San Isidro... ...en el cuerpo de San Isidro... ...por lo tanto... ...desde entonces se piensa... ...que el que... ...aquel pastor... ...que repetidamente había ayudado al rey... ...no era tal pastor... ...sino que era San Isidro Labrador... ...en figura de pastor... ...y Juan, ¿tú qué piensas de, de esas luces... ...visto con la perspectiva del tiempo... ...que se repiten una y otra vez... ...tras tantos episodios de este tipo... ...realmente, algunas luces... ...desde luego, es evidente que deben ser estrellas... ...otras pueden deberse quizá... ...a fenómenos también naturales... ...pero es que el fenómeno de las luces... ...relacionado con el encuentro milagroso... ...de reliquias... ...o de imágenes que están enterradas... ...eso se sigue repitiendo hasta el siglo XX... Y los prodigios son siempre los que ayudan, tanto a un bando como a otro. El instrumento propagandístico de la época tiene mucho que ver con la religión, y claro siempre eh, la moral, la moral del, del soldado queda mucho más alta si, en la víspera de enfrentarse, si tienen noticia, que puede ser cierta o no, de que ha, han ocurrido prodigios recientemente. Ellos están. En, ...en la seguridad de que van a ganar la batalla... ...y de que si perecen en la batalla... ...evidentemente van a ir directo al cielo... ...cosa que les interesaba, les importaba mucho. La lección que recibo de Juanes Lava Galán es importante. El prodigio siempre ha sido uno de los grandes motores de la historia... fueran reales o no las luces que vio Alfonso VIII o las dos visitas del pastor de las Navas, lo cierto es que deberían valorarse como un elemento importante de nuestro pasado. El misterio sin duda lo es. Siempre está ahí, esperándonos a la vuelta de cada esquina. Para encontrarlo, sólo hace falta mirar. Abre tus ojos porque hay otros mundos, pero estar en este... Javi, que siempre te caes. Vale, gracias. Pues ya hemos llegado. ¿Pero dónde vas? Eh, por las escaleras. No entiendo cómo puedes hacer eso, Lancho. ¿A ti no te molesta el tema del alquitrán? ¿eh? Nada. Pues a mí un poco. No es tanto. mira una hoja. Este sitio está chulo, salvo lo del alquitrán. Ah no, no está. Para ti. Oye, has oído de que en la juguetería que hay al lado del cole ha sacado un nuevo juguete. No, ¿cuál? El Omni. Tío, lo tuyo con los Omnis no es normal. ¿Entro yo a coger la caja? Vale, venga. Venga, aquí utilizo mi reloj. Oh, anda, tío, que eso no me ilumina. Mejor esto. ¿Sabías que Jodini se metía en una de estas? Qué Pues no. Ah, no acabo. Ya, vamos. Ahí vale, ya, ya. Ya, ya, ya. has encontrado, Nacho? ¿Tú has medido esto, Javi? Mm, se supone que no. Me lo quedo. ¿Lo dejas, va? ¿no? Eh, sí, sí, ¿no? ...es el dibujo de un satélite ruso. ¡Mola! ¿Pero cómo sabías que eso estaba ahí? No lo sabían. Siempre hay que mirar el lado oculto de las cosas... ...para encontrar... ...misterios. ¡Qué raro eres, tío! El verdadero asombro... solo surge cuando recuperamos... ...ese modo especial de mirar al mundo... ...que teníamos siendo niños. Platón lo dejó muy claro hace casi 2.500 años. El principio de la filosofía, del amor por la sabiduría, no es otro que el asombro. Una de las historias que más asombro me ha causado, a las que más vueltas he dado, la encontré hace algo más de dos décadas en un remoto lugar de la Toscana. Un pintor del barroco italiano tuvo la audacia de inmortalizar en un lienzo un objeto del futuro. Aquel pintor, Ventura Salimbeni, había incluido un moderno Sputnik en un cuadro del año 1600. Guarda cuánto tiempo es que ha pasado, guarda aquí. Aquí estábamos... 1993. Entonces un bel po di tempo fa. Por la primera vez se ha hablado dos años antes, en el año 2001. Sí, más sì, o menos, sí, sí, es cierto, sí. Sì. Hoy vuelvo a reunirme con quienes me contaron aquella historia. Eh, non italiano que ha divulgato questa cosa certo. y lo hice porque me impresionó muchísimo desde certo. muy niño eh, yo supe de la noticia de este satélite gracias a un artículo de roberto capelli y a partir de ahí eh, hice lo imposible por venir a este lugar y verlo por primera vez pero roberto eh. eh, cuándo fue que eh, te diste cuenta de la existencia de esta pintura tan anómala io ero molto jovane un giorno entrai in chiesa qui, e fui colpito da questo da questa tela eh, perché aveva delle delle peculiarità delle particolarità eh, proprio mh, diverse dal solito qualcosa che che mi che, che mi toccava dentro no qualcosa che che non riuscivo a dare delle spiegazioni qualcosa che e allora cominciai a, a ad andare a vederlo più da vicino quindi una una scala salire in alto E dall'alto si vede questo globo su cui si incentra un po' tutto il dipinto, poi, anche se poi è importante anche il contesto, un oggetto a noi abbastanza comune, un oggetto dei nostri tempi, non più un oggetto del Seicento, l'anno in cui Salim Beni dipinse il quadro, ma un oggetto che richiama in maniera... In maniera proprio così, direi proprio affascinante. Il primo Sputnik, eh? il primo Sputnik sovietico. Eh? Roberto, eh, tu hai dedicato toda tu vita a investigar misteri, os hai visto molte pitture eh, con immagini parecidas a questa, però questa è es una singolarità. Eh, no, no, non hai altra realmente come questa. Totalmente. Nel 1600 il concetto del mondo come una sfera esisteva già, ma non lo vediamo qui. Qui lo vediamo riportato nell'universo addirittura. Qui l'universo appare sferico, come noi oggi sappiamo essere con la teoria del Big Bang. Tutto questo ha a che vedere con una presentazione del divino, d'accordo, ma anche del cosmico. E qui ci sono conoscenze o possibili conoscenze che non hanno nulla a che vedere con l'epoca in cui sono state poste. Signores, e si sì, de repente Ventura sali È una pregunta che procede. hubiera sido una specie Julio Verne e si a tempo chiamavano gli oggetti volanti non sì, identificati a è, Roma è, in particolare. Quindi è, è, poteva è, anche è. essere stato lui influenzato da tutte da queste sì. da queste cose che si raccontavano in giro, che si vedevano in giro. Quindi, e quindi abbia voluto dare anche lui una, un, diciamo, non dico un'immagine, ma diciamo un concetto per poter riflettere: ma cosa saranno queste cose che vede che vede la gente? Profesor Capelli, muchas gracias por acompañarme 23 años después a este lugar para <risa> volver a ver este misterio. Tante, tante Profesor Pinotti, siempre es un placer explorar los enigmas de Italia a tu lado. A la próxima vuelta. A, la, a próxima. la próxima. Hubo quien sostuvo que aquel artista había transgredido a las leyes del tiempo quizá usando alguna clase de máquina o quizá una capacidad extraordinaria y desconocida de su propia mente. En cualquier caso... No fue la última vez que algo así sucedió. siglos los pintores han retratado lo que veían, pero sobre todo lo que era invisible para el resto de mortales. ¿Dioses, ángeles, demonios, paraísos, infiernos? ¿Los inventaron de la nada o hubo quien de verdad creyó verlos o los vio? Quiero reunirme con alguien que comprenda ese mundo y que pueda darme una respuesta. Robert G. Moss, un pintor y escultor prestigioso. Sus obras se exponen en todo el mundo. Pero el 12 de junio de 2009 tuvo una experiencia, una visión, que lo enfrentó por primera vez con lo desconocido, con algo que cambiaría su vida y su arte para siempre. Casi empezamos por el principio, si te parece. Sí, sí, te... Robert Gimós, tú eres hijo de pintor. Mm. Es decir, que eh, lo de trabajar con la figuración, con la pintura, con tratar de plasmar la naturaleza... Ha estado acompañándote desde que eras muy muy pequeño, desde siempre. Saliendo de la escuela iba a clases de dibujo, a... después ya a los 14 a la escuela Masana y a los 17 a bellas artes. Y después con los años, pues me ha me ha venido esto, que menos mal, porque porque si no es pintando, de una... si no es con la figuración no lo puedes no lo puedes interpretar. ...cuando dices me ha llegado esto... ...te refieres a algo que te sucede... ...en un momento muy particular de tu vida... Sí. Eh, ...tenemos que irnos unos años atrás... ...en el tiempo, a 2009... Eh, ...en el que tienes un tropiezo... ...vamos a llamar así... ...que cambiará por completo... Eh, ...no sólo tu visión del arte... ...sino incluso de alguna manera también tu vida... Sí, sí. Eh, ...¿qué es lo que pasó? Esto pues mira... ...yo voy a Brasil por la boda... De, ...del hermano de, de mi compañera... ...y eh, en Sao Paulo... ...y después vamos a visitar a otra hermana que vive en, en Fortaleza... ...y en una, ta y una tarde que Marina y su hermana se habían ido a la ciudad... ...yo me voy hacia unas dunas... ...que ya conocía porque íbamos, eh, habíamos ido con los niños... A, ...a jugar por las dunas y a tirarlos por allá... ...y me voy a esta zona porque quería hacer cosas del natural... ...de las plantas que, que aguantan las dunas... ...las primeras plantas que aguantan la, la arena. Y en esto que... Me, ...me doy cuenta que me he sentado delante... de una, un, algo que se me está se me está destapando entre una boira que no existía tampoco porque porque a la, a la que aparece la imagen ves esta boira sí esta niebla esta niebla o sea que de repente tú te das cuenta de que de que algo aquí, raro algo pasa, ¿no? pasa que no entiendo qué es No, no siento miedo porque yo tengo un bloque y un lápiz estoy delante de algo nuevo que puedo ir tomando notas y, y apuntes de lo que de lo que estoy viendo es decir, que el instinto del pintor vence cualquier vence otro instinto, cualquier otro instinto. Ajá. ¿Y, ¿y qué pasa después? ¿qué pasa a continuación? Y pues continuaba dibujando Y automáticamente se está abriendo una ventana, una ventana, con dos seres dentro. Vestidos, un porte medieval súper elegante, con el cuello largo, no llevaban pelo, eran unas deformaciones de unos ojos grandes, ella llevaba una tiara en la, en la cabeza. O sea, ellos no se han tenido que tener muy cerca. Y están ahí. Está... ¿Tú tienes la sensación de que te están mirando, que están ahí por nos, ti? Nos o... estamos mirando. Nos estamos. Ellos me están mirando a mí y yo los estoy mirando. Ahí. Y sigues sin querer huir. De si, ahí? No, sigo porque estoy dibujando. Ajá. Estoy con el blog que que, que voy a, tomando apuntes, pasando páginas y las voy, y voy dibujando. Claro, es, es algo nuevo para mí. Es algo que, que me están dando una información que no, no me voy a ir corriendo. ...lo que sí les estoy diciendo... ...que no se me lleven porque... ...porque sabía que haría esto... ...entiendes, que los pintaría y que los... ...y, y, y, y que y los plasmaría... ...un momento, un momento... ...¿quiere decir que tú tenías algún tipo de comunicación con ellos o...? ...telepática... así ¿Ah, sí? sí yo, yo intentaba... ...claro, lo que me querían transmitir era su imagen... ...o sea, a mí no... ...lo, lo que me importa es, es como imagen... ...soy pintor... ...y, y, y entonces puedo... En representar este mar ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo concluye? Hay un momento en que ya me doy cuenta que la comunicación eh, ya está y que ellos se están yendo y la nave se, empieza, se va, se está yendo, se va. ¿La vees desaparecer? La veo desaparecer sin ruido. Sin ruido. No una, vuelven esas nubes. No. Después, cuando desap cuando desapareció la, la, la nave, cuando se marcha, es cuando empiezo a oír los ruidos de normales de, de, de pájaros y de, de hierba y de lo que yo no me he encontrado nunca con, con un caso eh, en el que un artista de reconocida trayectoria como es tu caso eh, de repente abandone toda su producción artística porque eso es lo que ha pasado sí, verdad sí, y desde 2009 no, para, no has pintado otra cosa que estos seres ¿no? Esto me recuerda un poco lo que decían los antiguos respecto a las musas, ¿no? Podría ser. Que uno se conectaba con entidades superiores, llamemos las musas dioses o espíritus, y ellos eran los que transmitían la información. ¿Tú ahora crees que son extraterrestres? Yo creo que son los extraterrestres que nos van conduciendo. En la literatura especializada, eh, en este tipo de, de asuntos, hay un... Hay un caso muy impresionante que es el que vivieron eh, dos personas, eh, un matrimonio, el matrimonio de Betty Barney Hill mm. en septiembre de 1961. Ellos iban viajando por la zona de las montañas rocosas a altas horas de la madrugada, observan una luz y en un determinado momento los dos recuerdan haber visto esa luz muy cerca, haberse abierto una ventana. como en tu caso eh, delante de ellos y haber visto también como en tu caso una serie de criaturas vivientes que parecían moverse eh, por, a contraluz, como si la luz um, emanara de manera muy potente de, de dentro de aquel de aquel objeto. Un psiquiatra muy conocido, Benjamin Simon de Boston, eh, les hizo una regresión hipnótica y gracias a esa regresión se recuperaron muchos uh, datos sobre lo que pasó. Si a ti te parece podemos invitar a un psicólogo eh, para que eh, pueda hacerte una regresión y tratemos de averiguar si pasó algo más aquel 12 de junio de 2009 en Fortaleza en Brasil cuando tuviste aquel objeto cerca. Pues sí, se puede puedo hacerla porque si podemos averiguar más cosas, pues encantado. Si puedo ver más de lo que ocurrió, sí. Yo tengo la sensación de haber estado dentro de la nave. y los grandes maestros del arte. También ellos tuvieron experiencias en primera persona con lo desconocido y las plasmaron en sus cuadros... este importante museo que esconde otra clave para comprender hasta qué punto lo desconocido lleva siglos influyendo en el arte. Su autor, un pintor bávaro de la época del emperador Carlos V, Christoph Amberger, incluyó en este retrato algo que a menudo pasa desapercibido. Para descifrar su misterio, Llevamos esta joya de 1542 al laboratorio de restauración del Museo Thyssen. Susana Pérez, su responsable, y Vicente Casaña, uno de los mayores expertos mundiales en astrología, van a ayudarme en la tarea. ...bueno, estamos ante un retrato renacentista del siglo XVI... ...con todas las características de los cuadros de esa época... ...en los que vemos al personaje sentado, mirando al pintor... ...y con una ventana en el fondo que dice muchas cosas... ...cosas que, por otra parte, no son las normales en un cuadro... ...¿qué sabemos de, de esta pintura, Susana? Pues sabemos que es un cuadro pintado por un pintor... llamado Christopher Anberger, fechado en 1542... ...pero es verdad que es todo un enigma para nosotros... Eh, ...cualquier interpretación de todos estos datos misteriosos que tiene la obra. Porque la obra eh, coloca en un lugar prominente, en esa ventana, en ese paisaje... ...algo que no es nada habitual, que es eh, una carta astral... ...un retrato astrológico, eh, supuestamente del personaje retratado. Vicente, ¿qué nos puedes decir de, de esto que tenemos delante?... Bueno, Javier, la carta astral nos habla de un hombre que está muy preocupado por el autoconocimiento, por la autoexploración, por el autoanálisis, como refleja un mercurio eh, en conjunción al ascendente, pero también con un toque egocéntrico, como refleja el sol también cerca del ascendente. ...que es algo vidente o que tiene una gran afición por el esoterismo y el simbolismo... ...porque es Piscis ascendente Piscis. Él es Piscis ascendente Piscis. Piscis ascendente uh -huh. Piscis. Curiosamente, al revés, el opuesto, que es su mujer Bárbara, que es Virgo ascendente Virgo... son signos opuestos y por tanto complementarios. Y eh, finalmente, otro dato importantísimo sería su luna, precisamente en Libra... que es un signo que le encanta el arte, que le encanta vestir bien, que le encanta la belleza, el bienestar, y no olvidemos que este señor es el que hace ni más ni menos el primer libro de moda de la historia. Y su obsesión por la moda que se refleja perfectamente en, en este vestuario que él lleva eh, sería eh, la moda española, ¿no? Lo llamaban la moda española. Eh, ¿Qué características tiene así a simple vista cuando cuando se cuando se examina? Pues a nosotros lo que enseguida nos llama la atención es el color negro que se dice que es muy austero, pero desde el punto de vista de un restaurador o de un conservador. El pigmento negro era muy difícil de conseguir y en los ropajes eso pues, demostraba un estatus social, de bienestar económico, incluso vamos, una riqueza bastante desahogada que quería mostrar también a los demás y por eso muchísimas personalidades, reyes, duques o nobles, eh, siempre iban vestidos de negro, que tampoco es demasiado ostentoso, pero que sí que se sabía que era un lujo. Es un cuadro con gran simbolismo, aparentemente no lo es, es decir, es un retrato bastante estandarizado para la época, pero ese simbolismo tú lo has detectado en algunos pequeños elementos que podemos ver ahora, ¿verdad? Son precisamente, Javier, los colores predominantes o favoritos de su abuelo. Su abuelo hay que tener en cuenta... ...que eh, estuvo a punto de hacerse el dueño prácticamente de Augsburgo... ...y esas eran sus pretensiones... ...lo que pasa que lamentablemente acabó en el cadalso... ...pero era un señor al que le encantaba la moda... ...le encantaba la vestimenta, le encantaba vestir bien... ...le encantaban los tejidos... ...y estos eran sus colores favoritos precisamente... ...el negro porque reflejaba la constancia... ...y el verde porque es el color asociado a la suerte... ...y entonces así lo tenían concebido... ¿no? ...y también la copa de vino porque... Eh, ...ahí refleja el honor a su padre, su padre era vinatero... ...entonces son símbolos que muestran muy claramente... ...y el último de ellos, los anillos, son absolutamente espectaculares... ...no, no son casuales eh, esos anillos... Eh. ...para nada, aquí vemos el anillo de casado, el anillo de, de, boda, ¿sí? de bodas... ...pero hay un anillo, no es un anillo, un anillo triple bestial... ...que lleva en el dedo índice... Lo lleva en el dedo índice porque entonces en el Renacimiento era habitual que los poderosos, nobles, obispos, etcétera, llevaran anillos en el dedo índice. ¿Por qué? Porque es el, el, el dedo que refleja autoridad, refleja dominio, refleja grandes ambiciones, riqueza. A veces un poco complejo de superioridad también, cosas que podía tener nuestro personaje. Pero además de eso, de que lo lleva en el dedo índice, eh, lleva tres piedras. که esas piedras son berilos Los berilos son la piedra del vidente, se le llamaba entonces, y son las piedras que recomendaban los astrólogos y los magos a principios del siglo XVI y que llevaban personajes eh, ni más ni menos de la talla de Rubens, Leonardo da Vinci o Rafael. Y no resulta un tanto chocante, incluso para el siglo XVI, que un contable de los panqueros del emperador, ¿no? de los Fugger, eh, un personaje que ha sido nombrado noble por el propio Carlos V, ¿Se presente al mundo como vidente? Yo creo que él se presenta como un personaje muy completo, muy renacentista en este sentido. ¿no? Es un hombre que es, eh, está preocupado por la filosofía, él cree que todo tiene una causa, que estamos determinados de alguna manera y cree que todos somos un poco malabaristas porque en este mundo si la, la salud sin riqueza es medio enfermedad. para él. Y entonces todos estamos medio enfermos y jugamos a ser malabaristas para engañar y trampear al mundo. Me quedo con la impresión, Susana y Vicente, de que estamos ante una especie de eh, retrato doble, retrato del cuerpo, eh, retrato de lo visible, pero también retrato del alma, retrato de lo invisible, gracias a todos estos eh, elementos simbólicos que, que nos habéis permitido ver. dejo el laboratorio con la impresión de que la palabra clave aquí es vidente el que ve lo que otros no y de pronto recuerdo a otro genio de la pintura universal que hizo alarde de ello en uno de los cuadros más famosos de la historia Las Meninas. en 1973 un ingeniero y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando descubrió que Diego Velázquez había ocultado un secreto astronómico y astrológico en su obra maestra Ángel del Campo Francés falleció en noviembre de 2009. Hola Javier. Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantada de, bueno, de venir a hablar de nuestro padre. Sí, por favor, tengo muchas ganas de resolver algunos de nuestros misterios. Qué bien, qué alegría verte por aquí. Bueno, qué gusto, Sí, es verdad. Bueno, venís de una familia de arte. Eh, hay sí. mucho pintor, sí, mucho historiador sí. del arte. Contadme un poco eh, el pasado de los francés. Ya. Bueno, pues la verdad es que nuestra familia ha sido pintores todos. ...es nuestro bisabuelo, que nosotras sepamos, por lo menos, ¿no?... ...el sí. ácido francés, que fue el fundador del Círculo de Bellas Artes... ...y luego todos sus hijos, mi abuela, que ha pintado todos estos cuadros... ...que están por aquí, que, que la pintora ya tuvo premios, ya era y es estupenda... ¿Y cómo fue que eh, Ángel del Campo, vuestro padre, llega a una conclusión... ...que a mí me parece muy asombrosa, ¿no?... ...y es que por la luz que entra en la habitación del Alcázar... ...donde Velázquez pinta Las Meninas... llega a deducir exactamente el día en el que Diego Velázquez bocetó el cuadro, eso debió ser un descubrimiento Sí, sí, sí. también es que más, sí. cada cosa como él sabía que tenía un futuro, que eso tenía posibilidades que él era capaz de descubrirlo pues estaba entusiasmado y entonces no salía de la habitación, de su despacho 20... estaba en su despacho claro. y, y lo tener no estaba en casa 23 de diciembre de 1656 es el momento en el que él dice que, sí, que sí. se bocetó ese cuadro pero él da un... ...una vuelta de tuerca que es asombrosa... ...bajo el cielo negro de la Sierra de Madrid... Eh, ...se da cuenta Ángel del Campo... ...que hay una correlación muy precisa... ...entre la constelación de Corona Borealis... ...y los personajes principales de las Meninas... casi casi yo puedo imaginarme a vuestro padre y a vosotras sí, sí, saliendo a la terraza de sí, vuestra casa en sí, torrelodones y levantando sí, sí, la vista sí, sí, al, al cielo, sí, ¿no? Sí, sí, y, y, en, y en el cielo viendo sí, la sí, constelación sí, sí, de Corona Boreal. Sí, sí, sí, sí. Y aquello es que como a él le gustaba mirar al cielo y las estrellas teníamos ahí un telescopio, pues claro allá él había observado la, la, la Corona Boreal y claro de repente Pues deducir un poco, viendo la postura de los diferentes personajes que respondían a, a esa misma pues, colocación de las estrellas en la, en la corona boreal, contó con que la, la estrella más potente, la perla de la corona boreal, la llamaban también Margarita Margarita coronal pues claro eso lo no debió pasó. producir pues, una emoción que salió corriendo del despacho estábamos fuera, mirad, mirad lo que ha averiguado, que, que, que resulta que es Margarita coronal que es la infanta Margarita, y claro, nos quedamos que dices? ¿pero qué hablas? de repente las estrellas tenían la misma disposición que los personajes de las Meninas ¿no? ¿Cómo fue eso yo os he traído este, este mapa estelar de la corona boreal, de la constelación eh, digamos que encajaría con los personajes fundamentales de las Meninas Alpha Borealis que es como aparece hoy en los catálogos sería esta estrella que coincidiría con la infanta Margarita pero claro, es verdad lo que decís, eh, lo sorprendente es que en los catálogos del siglo XVII No se llamaba Alfa Borealis, sino que se llamaba Margarita, esa estrella. ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué vuestro padre cree que Velázquez hizo eso? Parece que mi padre decía que, que buscaba eh, como representar una alegoría de, del horóscopo de la, de la reina, porque era en diciembre, cuando era el cumpleaños de la reina Mariana, pues a la vez la infanta, que era un poco la esperanza de, de la monarquía. Claro, la duda está en que si se trata del horóscopo de la infanta o si quiere esconder alguna otra cosa vinculada a la reina o al momento de la monarquía, tenía que ser un momento... muy muy en fin sí eh... señalado ¿no? sí sí ¿Viste? señalado Importante. claro cuando él le presentó el cuadro Pues al rey le tuvo que, que sorprender, ¿no? Porque además como era un, un cuadro que, que mi padre dice que era como si fuera una transparencia, ¿no? Que prolongaba la habitación del rey y, y sí. se, se estaba apoyado en el suelo. Era como si la, la habitación se prolongara. Ah, no estaba Así. colgado en la pared, estaba no, apoyado en el suelo. Bueno, yo los dibujos y sí. las cosas que, que hizo mi padre. Es que luego hizo un cuadro él, me cómo como vería el rey. Es un cuadro mágico nunca acabas de entenderlo y bueno vale quiso por dice bueno yo lo que yo sé y lo que a mí me, me veo influyó y lo demostró y claro le, le interesaba muchísimo claro, le, siempre le se pasó años años sí, sí, sí, investigándolo sí, sí, sí. no porque esto no fue cosa de cuatro días porque sí. claro eso son yo sí, creo que seis pues, años diez años el primer, bueno el año 70 sí, fue el setenta sí la primera cosa que la publicó en la revista de Occidente eh, en 1973 ya más sorpresas en las meninas ya empezó a inquietarle de buena manera sí. y, y la ya verdad, hasta cinco años pasaron hasta que publicó el libro ¿Sabéis que ese libro, el libro de vuestro padre, La magia de las meninas, eh, llegó a interesar a un pintor colosal, eh, moderno, contemporáneo, que fue Salvador Dalí? ¿No me digas? Dalí? ¿A Dalí? Dalí estuvo muy interesado, eh, leyó La magia de las meninas y, y, de hecho, llegó incluso a pintar un retrato, hizo muchos, un retrato de la infanta Margarita que homenajeaba a vuestro padre. No me puedo creer. Pero mira, el, el mejor amigo de Dalí Y que durante muchos años fue un poco el conservador de su memoria Que es Antoni Pichot eh, Yo hablé con él poco antes de que falleciese Y me contó que, efectivamente, Dalí había leído y había estudiado con fascinación el trabajo de vuestro padre. ¿Podemos haber ido a ver a, ver a Dalí? Bueno, bien, bien, a mi padre. A mi padre. Bueno, pero sí. sí, porque sí porque todavía había. Murió en el 2009. Seguramente esto es anterior, claro. ¿eh? Sí, claro. Este cuadro es de 1982. ¡Uh, uh qué pena, fíjate tú, hubiera, padre, sido, hubiera sido genial, hubiera ¿no? encantado, me encantado. Sea... sí hombre, porque me contarás claro. sí, bueno, sí. por lo menos que sepáis sí, que sí, el sí, legado sí. y los descubrimientos de vuestro padre son invatales Ángel del Campo fue el primero en hacer una lectura astronómica de Las Meninas También apuntó a que esta obra maestra escondía un secreto astrológico, algo aún más profundo y oculto. Me han comentado, Vicente, que Diego Velázquez eh, se convirtió en los últimos momentos de su vida en una especie de astrólogo discreto o secreto. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, tú ya sabes, Javier, que cuando muere Velázquez en sus habitaciones del Alcázar se encuentran una sorpresa extraordinaria. Y es que al hacer balance de los libros que él poseía en su biblioteca particular, descubren que siendo un pintor, siendo pintor de la corte, siendo aposentador real, hay muchos más libros de astrología y de cosmología que de pintura. Esto yo creo que es bastante indicativo, además de la cantidad de telescopios que tenía también con los que observaba frecuentemente el cielo. Es verdad, los llamaban anteojos de larga vista en ese inventario que se hizo cuando eh, se entra en su, inspecciona a su habitación en el Alcázar de Madrid. Eh, una de las cosas que descubre Ángel del Campo Francés eh, es que la disposición de los personajes principales de esta pintura eh, imitan... Eh, a la perfección una constelación que se veía desde los cielos de Madrid en aquel tiempo, en el siglo XVII, eh, y que tenía como eje central una estrella llamada Margarita, como Margarita es el nombre de la hija de Felipe IV que aparece en esta pintura. Es cierto que Ángel del Campo descubre que uniendo las cabezas o los corazones de Velázquez, Sarmiento, Margarita, Velasco y José Nieto, el aposentador de la reina, resulta que se forma la constelación de la corona boreal. No iba a ser casual, entre otras cosas, porque Margarita, el personaje central, es ni más ni menos que el mismo nombre que tiene la estrella central, la estrella principal de esta constelación, de la corona boreal. Llegados a este punto, podría parecer que el personaje principal del cuadro de las Meninas es Margarita. Y sin embargo... Ángel del Campo hizo un descubrimiento fascinante que apuntaba en otra dirección. Es un descubrimiento que tiene que ver con esa ventana de la derecha de la imagen. Una ventana que deja pasar una luz, un tipo de luz muy particular... ...que solamente se produce una vez al año en el Alcázar de Madrid... ...que es el escenario antiguo de este cuadro. Determinó que la iluminación de la habitación correspondía al 23 de diciembre de 1656... ...a las cinco de la tarde... Esa fecha, curiosamente, era la del cumpleaños de un personaje que aparece de modo evanescente en la pintura, pero que a todas luces es fundamental, la reina Mariana de Austria que se refleja en el espejo. Yo creo que sí, Javier, que como tantas veces, lo que parece que no se ve... ...es lo más importante o lo más significativo... ...y esto es un juego de espejos, un juego de doble sentido... ...de doble significado como la mayor parte de la obra de Velázquez... ...del Geminiano Velázquez... ...y precisamente esto que está en un segundo plano... ...que está más discreto, que está así como difuminado... ...probablemente sea una de las claves. Mariana de Austria tenía 22 años, el rey ya era un anciano... ...la princesa estaba destinada al hijo de Felipe IV... ...era la heredera al trono ...la futura reina con, con, con su descendiente... ...pero tuvo la mala fortuna ese periodo histórico... ...de que Felipe IV perdiera al príncipe Baltasar Carlos en 1646... ...y que tuviera que casarse con la que iba a ser su nuera... ...para ver si engendraban un vástago que heredara la corona de España. Evidentemente esto es una pintura talismática... ...una pintura que trasciende lo que es la pintura en sí... ...con un mensaje o con una invocación a los astros... Eh, se pretende está claro el momento tan difícil que vivía la corona con ese problema de descendencia y con ese problema de eh, que es jugarse la continuidad y evidentemente lo que parece que Velázquez está invocando aquí es la ayuda de los astros para que esa corona pueda continuar ¿no? si lo vemos desde esa perspectiva que se pinte ese cuadro Eh, con esa corona boreal, con esa constelación, que de alguna manera parece la cuna del espejo del fondo, ¿no? parece que está protegiéndolo, quizá es verdad que nos enfrentamos a un talismán. De alguna manera, esta disposición de los personajes de las Meninas sería una especie de elemento mágico protector para que esa pareja del fondo diera una nueva sangre al gobierno de España. Pero además también era un momento muy especial para la historia de la astrología. Cualquier cosa que se quisiera mostrar de la astrología, que evidentemente los poderosos la seguían utilizando, tenían que esconderla. ¿Y hay algún otro vestigio o pista astrológica? ...en esta obra maestra de Velázquez... ...Ángel del Campo hizo otro descubrimiento muy interesante... ...que quizá es más difícil de sustentar... ...es más hipotético, está más eh, dudoso... ...pero sí, él descubre que hay un signo de zodiaco ...muy importante, eh, que refleja el signo de Capricornio... ...precisamente tú has hablado de la Reina... ...que era Capricornio... ...pues precisamente el signo de zodiaco, ...según Ángel del Campo, está dibujado aquí... ...y si quieres lo vemos ahora... Javier, ahí está la constelación de Capricornio que hace esta figura, se dibuja así y además arriba remataría con el círculo que envuelve el cuadro de los reyes. Será la casualidad, vamos a llamar, aunque ya sabes que no existen, de que la única persona Capricornio que hay en este cuadro es precisamente la reina. Ahora comprendo la función protectora talismánica eh, sobre la pareja real eh, de la que toda España esperaba que diera un heredero. Pero qué casualidad también, el heredero que sale de esa unión matrimonial es Carlos II, el hechizado. hechizado, parece que tenga una conexión con no haber respetado esta magia talismánica, una magia que encerraba esta pintura y que tenía un motivo muy concreto, invocar esa protección de los astros. Con la magia no se juega. Sin duda. Diez. Dejo atrás las meninas para regresar a casa de Robert Gimos. Nueve, Pienso que, de algún siete, modo, ocho, él también es un vidente. Siete, Pero, ¿qué vio exactamente? Seis, la hipnosis es una herramienta cinco, que puede utilizar nuestra capacidad de sugestión cuatro, para hacer aflorar recuerdos reprimidos u olvidados. Tres, a veces da resultado. a veces no Dos, hay que proceder con cautela y uno sueño ahora subconsciente quiero que ayudes a Robert a entrar en un estado profundo en el que pueda tener recuerdo acceso a esos momentos que ocurrieron en 2009 en Fortaleza en Brasil ahora repítete mentalmente sí sí Sí, y un dedo de tu mano derecha comenzará a levantarse automáticamente. Sí, sí, sí, ya lo tenemos, ahora es el dedo índice de la mano derecha, muy bien, el dedo puede bajar. Y nos vamos ahora a poner la atención en la mano izquierda, repítete mentalmente, no, no, no. Y un dedo de tu mano izquierda comenzará a levantarse, sentirás que es un movimiento automático y involuntario. No, no. Muy bien. Y ahora voy a hacer una serie de preguntas. Y las respuestas que tu subconsciente nos dé podrían coincidir o no con las que nos daría tu mente consciente. ¿Está preparado ahora, Robert, para volver ya a ese pasado? Sí. Ahora subconsciente necesitamos que vuelvas a llevar a Robert a esa experiencia para que él pueda vivirla de nuevo, para que él pueda añadir a lo que está viviendo en esa tarde de 2009. En ese momento, ¿ve Robert realmente una nave? Ahora quiero que imagines el tiempo como si fuera una línea. A lo largo de esa línea se encuentran todos los acontecimientos que tú has vivido, todas las experiencias por las que has pasado, toda tu historia personal. Imagina esa línea del tiempo. Puedes moverte ...a diferentes momentos de tu pasado. Estás en Brasil, en Fortaleza. Estoy sentado en en la arena... ...en, en, en esto que, que, que me aparece una construcción que no descifro. No, no me estoy dando cuenta porque es, es, una, es una estructura cerrada... De, de, de metal continúa un poco más adelante en el tiempo vamos a dejar que pasen dos tres minutos qué te viene ahora los rojos me estoy fijando en los rojos esta piel de, con, con con textura con con con, en, con unas escamas y, y un poro grande un... bien avanzamos Un poco más. Vamos a dejar que pasen... ...tres, cuatro minutos más. ¿Cómo es tu estado de emocional, Robert, en ese momento? Cuando Tranquilo. Esta gente me, me está tratando bien... ...y no tengo por qué, por qué sentirme mal, vaya. No es... Uh... ...y me dejo llevar. ¿En qué notas que te están tratando bien? Bueno... Noto, pues que me están acompañando me están metiendo me están enseñando el interior de la nave muy bien, tienes la impresión entonces de que estás dentro de la nave ¿cuánto tiempo te parece que estás dentro? una media hora no tengo conciencia del tiempo ahora estás repasando toda esa experiencia a ver ¿qué es lo que más te llama la atención? no hay color son distintos tonos ...del material que se ...estos dos personajes... ...de ella con la tiara y él... El... Y... ...los estoy... ...los estoy viendo y analizando... ¿En algún momento llegas a tocarlos... ...o llegan a tocarte ellos a ti... saliendo ya de este estado, encontrarte muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, bien. Yo siempre he dicho que había hecho una una regresión plástica. Sí, ciertamente. ¿no? Y, y, y añadir algo nuevo. Mmm... Sí, pero tú has creado una coraza. Es que igual me, creado, me, me, recuerdo, me, ¿no? me, me ha, se me ha creado esta coraza con esta imagen, con el, al representar la imagen estoy colapsado. Hay que estar abierto y pendiente de qué es lo que Aflora tu mente en, en unos días a ver en unos días sí, en unos meses en sí todo. sí y, bueno hemos hemos penetrado un poco pero pero da la sensación de que hay mucho ahí todavía escondido no y quizás sea por esta estos años por estos años de, de, el... de, de repetirlo pintarlo es. y de, realmente pues ya no lo acabo de de, de, de ver de visualizar gracias Roberto Los recuerdos reprimidos del pintor no dan más de sí Sin embargo, su retrato de los seres que vio no me es del todo desconocido Los he visto antes en alguna parte estrella de Belén... ...podría haber sido un ovni? Leyendas... ...tradiciones... ...supersticiones... ...arte... ...quizá sea este el escondite donde se encuentra... Lo que siempre he buscado, o quizá ellos estén escondidos detrás de aquellas historias que nos resultan más cercanas y entrañables. ¿Quién sabe? Aquí tienes el famoso demonio. ...y entonces exactamente qué representa esto. Mira, tiene toda la sensación de representar... ...una leyenda de aquella época, del siglo XII... ...porque este capitel está relacionado... ...con otro capitel que está ahí. Son dos demonios y el mismo personaje, el humano... ...que está haciendo como una especie de trato, de truco... ...para a ver quién burla a quién. A mí lo que me intriga de todo este asunto... ...es que hace unos años un escritor, Antonio Rivera... Eh, ...relacionó el demonio de ese capitel... con una criatura que fue vista en los Estados Unidos en 1955, hace poco tiempo. ¿Existe alguna explicación para eso? Si te das cuenta, este extraterrestre o esta alienígena que me estás citando tiene connotaciones fisiológicas muy parecidas a los demonios pero también a los duendes. Brazos largos, normalmente cuatro dedos, suelen tener garras o pezuñas, Entonces, si tú lo ves desde una iconografía cristiana, serían demonios. Otra persona te diría que es un duende, otro te diría que es un alien. decir, en fin, Estamos hablando de las mismas criaturas que son interpretadas en función de las creencias de cada momento. La gran pregunta es, ¿existen...? Desde mi punto de vista, sí existen. Son seres que forman parte de un mundo invisible que de vez en cuando interactúan con nuestro mundo visible, con nuestra realidad, con nuestro mundo tridimensional. Y eso es lo que genera que haya leyendas, que haya tradiciones y que haya supersticiones. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido muy revelador. Gracias a ti, Javier. Hasta pronto. Un Chao. Leyendas, y si no fueran tales... ¿Y si ellos siguieran aquí, entre nosotros? On over to the Sun Farm. That's been some sort of trouble out there. Should have some kind. Y'all gonna come back up. Gonna check things out. What exactly's going on out there? This up is some sort of attack. Thank, Bob. By... Well, how shall I put this? Valerie, are you all right? Oh hell, just... They claim they've been attacked by something from. from another planet no conocido, a lugares y gentes distintos, a veces lejanos, a veces a la vuelta de la esquina. Pero sobre todo, es también un ejercicio que nos ayuda a superar el miedo. Miedo a lo extraño, a lo que es diferente, o a lo que creemos que lo es. Por eso he venido hasta aquí, al corazón de los Estados Unidos de América. Thank you. You're welcome. I've seen a lot of excitement over here these days. Uh, do you know what is happening exactly? Well, we're having a total eclipse. Mm -hmm. And that happens once in probably someone's lifetime. Uh, it's been 99 years, I think, since the last total eclipse. Uh, we also have the little Green Mint Festival going on down the road, probably about five miles. So very near here. Very near. So everybody this day is excited and just... en este lugar donde está a punto de producirse uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza tuvo lugar hace seis décadas un incidente que llenó de miedo toda mi infancia Para mejores exámenes sociales, yo no lo saco. Se me ha atravesado. Pues yo me he hecho unos resúmenes muy chulos. ¿Es ese? Sí. ¿Te lo has leído tres veces? ¿Y es chulo? Y ahí se demuestra que los fantasmas existen. ¿Lo quieres? Nos os ríais, pero a mí me da miedo leerlo. Yo, yo es que... Mejor os cuento de qué va. Los fantasmas son el alma de la gente muerta que no llegaron a subir al más allá y se quedaron en el mundo de los vivos. ¿Qué te pasa, Javier? dentro del que llaman Condado Cristiano de Kentucky allí residen no más de 700 vecinos el lugar es famoso en los Estados Unidos porque en el verano de 1955 una familia de esta comunidad de granjeros se enfrentó a algo que aún no sabemos interpretar sus 11 miembros vieron y se sintieron atacados por ese algo y muchos aquí creen que podría regresar durante el eclipse que está a punto de oscurecer la región la hija de uno de ellos ha accedido a contarme lo que pasó en la iglesia en la que sus familiares estaban reunidos antes de que aquello se desencadenase the first report family de Uh, it is include this uh, sketch of the yes. creature. This sketch belongs to your father, mm -hmm. uh, and is very similar to the Gremlin movie. Yes. Uh, what's your feeling when you have a look to this? For a while, there they were like Ugh, scary so, beings, and you know they could still be a scary being if they were to come visit. I hope they don't, though. You know, this whole eclipse thing, it could be scary, but... It's a, a spooky coincidence. Mm -hmm. uh, this eclipse uh, event mm -hmm. takes place the same day, the very same day uh, that this uh, events yes. took place. Do you, do, you, do you find any connection in the ink? What do you expect? Well, years ago, when we found this out. We've known this for years. We, we've been preparing for this for years at coming. It didn't bother me. But now that it's actually here, this weekend is here, it's like, oh, heck, you know? And I've had people come to me at the festival we have every year for the last, like, three or four years and ask me, do you think they're going to come back during the eclipse? And I'm like, I don't know, but I hope not. You know, so it is, it's kind of a spooky situation that they're... It's a cosmic coincide coincidence. Yeah, if you want to call it that, cosmic coincidence. But I've had a lot of people contact me about this, asking me, do, do I think? And I've had people tell me they're not getting out of the house that day because they're scared. And it's crazy, but it's true. People actually think they're going to come back during the dark. From that night forward, I would go and shut every window, every curtain, every shade, every door, because I was afraid that they were going to come back and look in. I didn't know. I was born in Kelly. But two weeks after I was born, they moved out of Kelly. He brought us down here, showed us where the house was, which the house was still standing. The well's still there. Took us to the back field and showed us this huge circle on the ground where nothing was growing. And I'll never forget it. It was like, this is real. Hello, are you Doris McCord? Yes. Oh, great. Mr McCord, you are the owner of this land, right? Yes. Okay. yes. I have some questions for you. I suppose this is the actual site of the Saturn family home. Yes. So the real character of this story uh, was outside the house. It was a tree. Yes, mm -hmm. yes. It was a. There was three, three trees. Uh, one bigger. This, there's three of them here. The sudden man heard the commotion going on. He come out the front door, and shot. He seen something sitting up in, in a tree limb, and went to shoot. And whether he hit them or not, we don't know. They didn't fall, hit the ground. They never found nothing after that. I mean, you. Know, but there was a big commotion. Have you always known about this story? Uh... Or not really. Yeah, yeah. I mean, we it was, ever since I was this high, we would, I walked the woods middle of the night. I mean, we men. I had two uh, two brothers. Uh, neighbor kids would come down. We would all tell stories about it. The thing about it is, is a the story. There's things that uh, are in the. They call it the Kelly Blue Book. Uh, I mean. Uh, yeah, before, yeah the Blue military book. book yes, mm -hmm. they said there, there's two places that. has not been explained and this is one of those places that the government can't explain that it was a hot weather balloon or something there was you know they they had an explanation for everything else but as far as being worried no and when you bought this property some years ago uh you know perfectly what happened here you were not scared no no uh now my wife is Wife is. My, my wife thinks uh, everything, you know, coming back. But, I mean, I don't know. The Sutton family in 1955 took their rifles mm -hmm. and started um, shooting these creatures. Do you have a firearm at home? Oh, yeah. Everybody does. <laughs> <laughs> and uh, do you think you will use it if you see something similar? I don't know. I, I mean, if they appeared to be aggressive, yes. There's bad people in everybody, so uh, that we're going to have to see when they come back. But uh, I, I would like to, I would like to see them and, and talk to them if, if if it ever does come about. Let me tell you that I'm very surprised you are not scared to live <laughs> in this place, especially in those days. Uh, we are near this total solar eclipse mm -hmm. uh, in the same very same day right. uh, when these events took place uh, you are waiting for something you are prepared for something uh, prepared not really am I armed yes uh, would I like to see them yes now back in that day I had cousins were little they were scared to death when all that was going on I mean, Uh, one of them was uh, Bertie McCordy's past now, uh, one of my cousins, and he said he was he was scared to death. Uh, I mean, at that little, I mean, and I can see why. I mean, you got people shooting at things that they don't know what really is, and uh, I, I can see why it would it would make you a little leery of it. May I ask you if you can show me your firearm? <laughs> I will be very pleased. <laughs> you want to see my shotgun? Yes. Oh. Uh, Go to the house and bring out here. Oh, please! For real? Yes. <laughs> oh, we, we can go with you. <laughs> <laughs> oh, let's see. All right, I get it. Okay. Nice. Right. As you can see, I've got a 20 gauge shotgun. They normally hold three shells. I took the plug out. This one holds seven. si ellos no son buenos pero cómo distinguimos si algo que desconocemos es o no bueno? Decía Lovecraft que la emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo. Y también que el más antiguo e intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Estaba a punto de comprobarlo. Hola, mamá. Hola cariño. La mochila y la cazadora las dejas luego en tu cuarto, ¿no? Tienes que cambiarte, Javier, y que te peine papá. Cuando digo cambiarte, no me refiero a que te pongas una camiseta de esas de marcianos, que tanto te gusta. Hay cosas que lees y que te marcan para siempre. Lo que leí en ese libro rondó por mis pesadillas durante años. Era la historia de la familia Sutton y de su extraño encuentro. Lo que más me asustaba no era lo que decían haber visto, sino que lo que habían visto fue real. Los periódicos de la época... Informes policiales y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Hablaban de ello Dos veteranos periodistas de investigación Llevan décadas reuniendo las piezas de lo ocurrido en Kelly Aquel 21 de agosto del 55 draft from the Uh, official uh, report of this right. case, project uh, Blue Book. The, yeah. pro the Project Blue Book. The Project Blue Book uh, was an official project in the USA Air Force to do UFO research. Correct. And uh, did they do the research on this really? There was a person who worked at the radio station in Hopkinsville at the time or that, and he was good at, at sketching and drawing or that, and he went out there the day after this incident, and uh, interviewed the family or that and they gave him a description he, he talked to a number of them of what uh, the creature looked like and that's the sketch that that he drew or that and all the family members looked at it and says yeah that's what we saw that's what we saw and uh, so basically uh, that was given i guess to the uh, investigators and then became part of the project blue book uh, Um, It's kind of like like a police composite almost. When you, people, you know, uh -huh. describe what they saw or who they saw do something, this is what. You are both journalists. There are very few articles trying to explain finally uh, what happened here. Right. Uh, what are the hypotheses to explain the little green men of Kelly, if any? There was one explanation. Was at the time there was a circus uh, in town and they were leaving. And as they left town, some monkeys escaped or that. So that was one explanation that the people uh, that the people at the farmhouse didn't see creatures from space, but they saw monkeys that were, you know, jumping around in the trees and all that other stuff. Another explanation was that somebody came up with was, uh, this area is, is prone to uh, uh, horned owls that, that can grow fairly big. about the same size or that and in August they're, they're taking care of their young or that and they get real hostile in many um Explanations. You know what? Uh, this uh, reminds me more uh, the medieval uh, devils than right. modern extraterrestrials. Right. Yeah, we are in the Christian country, uh, in in a place where the religion is very important. Right, right. It's kind of like I said. We've heard so many theories or that, and we, and I try not to judge or or that because, like, I I don't know, and I I wasn't there. And all I know is is based on interviews and stuff from other people. But the the lady of of that house, Glenny Langford, was a real religious woman, and uh, they they said that there was even a revival or something uh, the night that this happened or that. So that's where you get the religious explanation. That's another thing that people said. Well, maybe they weren't uh, from. Uh, Space. Uh, they they were goblins from hell or something. So there's there's even a religious right, uh, type uh, explanation. So what do you think? It happened here. What do you think? What is your opinion about the real nature of these uh, goblins? It have something to do with the military, probably. You know, they, they, they, and like we said, they were they came and they comb the ground. Some people said they carried off they carried off dead aliens uh, or alien. Now, people have all these different theories of what of what the army was doing down here, but they were here. They there was there was also reported, if my memory serves me correct, that the day after this incident, that there was a military plane that was flying over the site, like it was surveying the site. In that, and I mean, I I kind of find that suspicious, personally. I think that there's a possibility, maybe what happened, whatever was, had something to do with maybe Fort Campbell Army Post, which is 15 miles away, and there's always secret stuff going on down there. And at the time, uh, they were housing nuclear weapons. One third of America's arsenal was was housed at, at Fort Campbell in in 1955. So there was a lot of secret stuff going on, and it, I think it is a fact that the military. was up here right and investigating this thing and trying to debunk it so that makes me suspicious uh, yeah some people say what they're really here to do is to get get something that would prove what they were doing and, and they were getting it out of here uh, even if it was a, a, a, a an alien But it was just the, the army the military was down here uh, combing combing the grounds so like you know trying to trying to Get get whatever. Get stop the conversation. Get people stop talking about this thing. It, it make people think it, it didn't ever happen. Just like just like Roswell, that other UFO case, where they insist that there were uh, a UFO crashed and they recovered bodies, and then the military said no, it's a weather balloon. It's the same type of theory, with uh, either that had something to do with Fort Campbell, or, or they were they, the military in uh, Washington were were trying to. Uh, uh cover up whatever was going on here so that there would, wouldn't be a, a a panic you know among the public or that but you know like i said i don't know that's that's i'm always been since i'm a reporter and i'm always suspicious and i don't believe in coincidences and stuff you know uh, you, you know i've got questions there and, and, and that's something that i've always thought about or that and and i don't know maybe one day we'll find out the answer Yo tampoco creo en coincidencias. so everything started in a place like this uh, on a sunday evening in uh, august 21 1955 uh, your family were attending the sunday service and after uh, that service they came back to their home and something happened yes what happened well that evening like i said my grandmother and um, some of the kids went to church that evening and they came back um my dad And Vera and Billy Ray and June had come in for the weekend from um, the carnival. They were stationed close by, so they came in for the weekend to visit, you know, mom and have some good home cooking and see everybody. And that evening, um, they all gathered around, and the guys were playing cards, kids were playing, the ladies were all together. And um, it had been a hot, dry August. <laughs> seems luck's running my way. Pay off, anyway. It sure is hot in here. I think I'm gonna go on out to the well and fetch us some water. Yeah. Just maybe that breath of fresh air bring you the luck that you need. <laughs> maybe you ought to just throw a penny in that well and wish for some luck, for good measure. Yeah. <laughs> <laughs> okay going to get out of here. I'm going matter with you? Billy Ray, what intonation is going on here? You look like you're seeing a ghost. Say, what's the matter, Billy? Or did the cat get your tongue? Uh, uh, I, I, I, I, I just... Uh, uh, I, I, I, I just... Uh, I, it's just... Dear uh, uh, uh, Lord, Billy. Just tell us what's the matter. I I, I, I, I, was, I was there outside. I was, I was fixing to, to get us some, some water. But when I, when I saw I, I saw, I saw something, something fly. Well, across now. the sky, it flew across the sky. We see things flying across the sky all the time around here. Plenty of birds and shooting stars, or maybe it was just. This just... was no bird, Miss Glenny. I don't know what a blasted bird looks like. The, this thing, it, it was round. with rainbows streaming behind it. And no, it, it was not damn shooting star either. Now, nah, Billy, calm down. We'll have none of that language in this house. You know how Miss Glennie feels about that. And we have children present. Mom, what you say, Yo. You're, you're giving the young'uns a fright. Miss Glennie, believe you, believe you, me. I'm telling the, the god truth. Baby, you just got to believe me. All right, anyway, It's you and me just going out and look around. Lucky, you've you got to believe me. I wouldn't have lied to you with something like that. What's that? I told you, but, but you just wouldn't believe me, huh? Run, fucking run! What are you guys next to you? Something's out there. How about something? What in God's name do you think you're doing? I'm gonna protect this family, Mama. Do you boys think you're taking this a bit too far? Well, I'll take the front door. You take the back. June, sure. be sure the windows have been. Mama, if I can't, you'll make time for them. Let's get yours out here. So as they were walking back into the house, lo and behold, out from behind, coming out from the woods, was this little three, three and a half foot tall bean. Large head, large ears, big glowing eyes, and arms almost touching the ground. And it was floating atop the ground, the legs weren't moving. Of course they had no clue what it was, nobody would have known what it was. So they both run into the house, slam the door. There is something out there my dad's telling them. And my grandmother says, you, you need to stop this. I've got to get these kids in bed because my grandmother was a widow. Um, she had three kids that were 12, 10, and 7 at the time. And it was time for them to go to bed. And so she told them, says, you've got to stop this. I got get these kids to bed. There's no sense in this. Well, they kept on. Finally, she knew it was really getting serious when one grabbed a rifle and one grabbed a shotgun. And one went to the front door, one went to the back door. And she's thinking, "Oh no, there's got to be something to this." So she thinks, "I'll go pick Billy Ray's brain and see what's going on." Of course, everybody else in the house thought they were playing a joke. They didn't think nothing about it. And so my grandmother went, sat down beside Billy Ray on the back porch, nasty. and asked him, "Billy Ray, what did you see?" It's me, Billy Ray Taylor. I'm not going to stay about here with you. I want to see for myself what you two are so strung up in the air about. Well, Miss Glennie, I hope you never have to say what we say. Let's hope that... god-awful creature went back to whatever deep, dark depths it came from. I never have. other kids. Take them home back and hide. I just can't help thinking that they mean us no harm. Oh, well, lucky on me, and Maybe they'll just move on. I think they're just as scared as we are. No, Mama. I can take that chance. June, I've told you what to do. Now's not the time. I won't land my husband at a time like this. Me neither, lucky. your maple! the devil himself coming together. Dear Lord, they're just some kind of little gold rush now, everybody, just calm yourself down. We gotta wait here for a minute and see if they come back. If all's clear, we're gonna head in the trucks and head into town. When we get there, the sheriff will know what to do. Logan Lord him. And we. We're going to be just fine. What, what was the reaction of them, uh, those beings uh, towards the bullets? They just didn't react at all. They just would just drop, roll, float away. It was like they were invincible. Because, you know, these are country boys. They could shoot anything running. So they were obviously hitting these beings. But they weren't affecting them in any way. So, you know, everybody is just, you know, you got these kids, you got the girls, and everybody's hysterical. My dad's trying to calm everybody down because there's 11 people in this house. Because they feel they, they were attacked by the. My kids. dad felt that way. That's the funny thing about this because my grandmother, she thought, this is her, her mind, being the woman she was, thought that they were needing help. Maybe they were coming up to the house to try to get help. To her, they didn't seem to want to hurt them because they didn't have anything on them. There wasn't no, like a ray gun or anything. They were just little beings. And she thought maybe something was wrong. And she tried to convince my dad, you know, maybe if we just leave them alone, they'll go away. And my dad, being the man he was, was like, no, we don't know what they are. We don't know what they want. And if they do get in the house, what will they do? You know, we've got kids in this house. You know, he was thinking about his brothers and sisters and his mom. He wasn't thinking about letting them in to see what they would do. So um, that was his mentality, shoot, kill, ask questions later. And that's what he did. And he wasn't going to let them get in. Everybody, stick together. Billy Ray, you you. <laughs> And there's one officer on duty, so they run into the to the sheriff's office there, and uh, the all of them are trying to tell this poor little officer what's happened to him. And the only thing he could get out of it was, "Okay, y'all got little men trying to get in your house and attack you." And he said, "Just just hold on." So he calls Chief Russell Greenwell, and so he's trying to explain to him, "We've got a bunch of people in here." telling me that their farm is being invaded by something, and I don't know what to do. So Greenwell, he's sympathetic with the situation, and he tells him, he says, call Fort Campbell Army Base. Call the newspaper. Call everybody you can. We're going to get as many people together as we can and get to Kelly. So by the time it's over with, there's several little vehicles coming all the way back to Kelly. They all get there, and, of course, it's very eerie. It's... it's, it's Feels weird. It's quiet. Clear evidence something happened because you had shotgun and rifle shells all over the ground outside. You had them inside the house. You had holes through screens. You had woodwork shot up on the inside of the house. And so he knows. Well, something happened here. Something obviously happened here. So they searched everything, buildings, everything they had out there. Couldn't find anything. The only thing they could see was as they were driving up the driveway. they seen a glowing substance on the fence where they had shot one off. A luminous spot. I, yes, I a on luminescent there. spot. Mm -hmm. And um... if you walked up to it close, you couldn't see it anymore. The only way you could see it is if you walked away from it, then it would glow. So that was kind of a weird thing. But that was the only thing they could find. And um, because there was no bodies, there was no blood, no body parts, nothing there showing that something had been shot. So Chief Totem said, well, there's nothing here. There's nothing we can do. So they all leave. Well, my grandmother gets the kids settled down, get, get everybody back in bed because, you know, they're exhausted. Mentally and physically, they're just exhausted. So my grandmother finally lays down in her bed. My dad sits by her in the rocking chair with shotgun across his lap. She opens her eyes and she swears she sees another one in the window. And she thought, oh, it's just my mind playing tricks. I'm just too tired. Opens them again and it's still there. So they've returned. Third time she does it, she screams at my dad, they're back. start shooting again they start shooting these things again until the sun comes up for some reason when the sun came up they left I never returned I never returned and just a personal question um, that um, fear that you experience mm -hmm. when you hear this mm -hmm. story is still oh, in yeah. your heart yeah. oh yeah. yeah yeah I mean we could be like last night driving home in the dark you know. I keep my eye on the sky, and I was driving, but I can still look. You know, if there's something out there, I'm going to see it. And even at home, you know, the windows, you know, I always had this, this thought, you know, of something coming up to the windows and looking in at us because we live out in the country. And um, it's a scary thought, you know. And I've had ufologists tell me that, You being involved in this and your family being involved in this, you know they may come visit you because there's a link. They came back one time, then come back again. Because what if they didn't get what they wanted the first time? What if they did come back that second time to get what they wanted? Because, you know, my grandmother sold the farm in two weeks. In two weeks? In two weeks. So they live the very... Yes, because she was afraid. And then you hear stories of people that have... been abducted and have had alien encounters, and it's a scary thought. Yeah, they can come back anytime they want, do what they want. And my mom, like she said, there was that fear there. They came to Kelly once, they may come back again. And Who would they visit the second time? So there was that fear going on in Kelly. So uh, I don't know. Es Geraldine me confirmó algo que sospechaba desde hace tiempo. El miedo, el miedo de verdad, nunca desaparece del todo. es una emoción que regresa a la menor oportunidad. La increíble coincidencia de que aquella visita a la granja de los Saturn se produjera el 21 de agosto de 1955 y que el 21 de agosto de 2017 un eclipse total de sol fuera a oscurecer esa región de los Estados Unidos avivó los viejos temores de que aquellos pequeños hombrecillos regresaran a aquel. De repente, Hopkinsville se transformó en Eclipseville, la ciudad del eclipse. Lo hizo justo después de que la NASA determinara que la pequeña comunidad de Kelly sería el lugar donde mayor duración tendría el oscurecimiento total del Sol. Dos minutos y 40 segundos. Recordé entonces una frase de Madame Curie. En la vida... No hay nada que temer, solo hay que comprender... decidieron conjurar sus temores, haciendo lo único capaz de espantar sus miedos. Organizaron un festival para dar la bienvenida a aquellas criaturas. Si es que, por alguna oscura razón, se decidían a retornar. Me estaban regalando una oportunidad única para neutralizar mis propias pesadillas infantiles. Todo. Pero pase lo que pase, la luz siempre se abre camino. No tienes ni idea de estas cosas. Porque en vuestro planeta no lleváis camiseta. Ahora ya lo sabes. Enfréntate a tus temores. Míralos cara a cara y desaparecerán. en dinosaurio. ¡Enorme! El mayor animal que jamás pisó la tierra. ¿Como ese árbol de ahí? No, mucho mayor. ¡Qué guay! ¿Y qué tipos de colores tenía la piel? No se sabe. Nunca se sabe el color de la piel de los dinosaurios, porque lo que se encuentran son fósiles. Oh, sí. Los huesos. mucho para llevar. A menudo construimos nuestra realidad con lo que creemos ver, no con lo que realmente vemos. Lo objetivo, lo real, es un espejismo, una ilusión. Ay, qué miras. Las pinturas rupestres no están ahí. Ahora voy, ahora voy, un momento. Están allí donde las rejas. Por favor, un momentito. Nuestra cultura, nuestra educación nos lleva a interpretar el mundo de un modo concreto. A veces es una visión que todos compartimos. ...pero otras no... ...de eso precisamente sabe mucho el hombre con el que voy a reunirme... ...él estudió un caso en el que todo depende de la perspectiva... ...como el famoso experimento cuántico del gato de Schrödinger, ...en el que el animal está vivo y muerto a la vez... ...en función de quien lo observe... ...mi interlocutor lleva 30 años tratando de averiguar... ...qué ocurrió realmente en una remota aldea de Portugal... ...a principios del siglo XX... Fue pues esto lo que se vio en Fátima. La realidad es algo que edificamos sobre elementos y relatos que organizamos a nuestra conveniencia. Nuestro concepto de verdad depende de las palabras que utilizamos para definir lo que vemos. Aparición, videntes, guerra mundial, profecía, señora... son las que condicionarán esta historia. ¿Pasa, Listillo? ¿Es tú el que sabías todo de todo? Nadie lo sabe todo. Y además, si alguien lo supiera todo, tendría la capacidad cerebral de un extraterrestre. dice esto un marciano? Que los marcianos no existen, ¿a que no existen? Pues claro que no, aquí el único marciano es él, mírale con sus orejas. Es verdad, ¿dónde está tu nada marciano? Sois unos idiotas y no tenéis ni idea de nada. Él sí que no tiene ni idea de nada, además es un tolai. Se lo inventa todo. No es verdad. Sí es verdad. No. Sí, inventar. En el mundo antiguo, ese término tenía un sentido muy distinto al que nos enseñan de niños. Para los clásicos, la inventio no consistía en imaginar, sino en ordenar la realidad de un modo convincente. ¿Cómo se ve usted implicado en esta investigación? En torno a 1976, decidí desafiar a mi colega, la historiadora fina Darmada, Armada, a realizar una investigación conjunta sobre los fenómenos de Fátima. después de dos años en 1978 concretamente fina de armada ...tuvo acceso a unas becas de investigación... ...del Estado portugués... ...que le permitieron, previa autorización... ...del Santuario de Fátima... ...abrir las puertas de los archivos... ...donde están depositados los materiales... ...los estudios... ...los cuestionarios originales de Fátima... ...que son el eje fundamental de investigación... ...de cualquier investigación... ...de cualquier estudio historiográfico. ¿Y a qué archivos accedió exactamente... ...la doctora Armada? Destacan dos especialmente... ...dos núcleos importantes... ...el primero... es el archivo formado por la investigación parroquial redactado por el párroco de Fátima en el año 1917, el padre Manuel Márquez. La segunda pieza importante son las investigaciones oficiales realizadas entre 1923 y 1924 donde aparecen otros personajes como el padre Formigao por ejemplo que va a asumir un papel determinante en la reconstrucción y elaboración de la doctrina sobre las apariciones de Fátima. Sente-se, por favor. Lamento tê-lo convocado com tanta precipitação. Como foi a sua viagem? Sem qualquer incidente. Imagino que... Já estará o correto do caso. Impossível não estar. Este tipo de superstições causam furor no país. Precisamente por isso é que os chamamos. Para que abrigo se o sucedido na covidaria tem qualquer coisa de verdade ou é simplesmente um louco? A sério que o senhor arcebispo -se tem alguma dúvida? Eu estou convicto Que idade tem, formigão? 34 anos, senhor É você muito novo para estar tão seguro Vá à cova, diria E investigo o acontecido Quando ao invés de estar seguro Tiver certezas Falaremos que ocurrió en fátima en 1917 tenemos un conjunto de seis episodios de apariciones de una supuesta señora muy brillante y luminosa que deslumbraba incluso la vista de los tres videntes que fueron digamos ...los testigos privilegiados del encuentro... ...con esa mujercita hermosa. Esta fue la designación que recogimos... ...y extrajimos de la primera investigación parroquial... ...del primer estudio realizado a los tres videntes. Jacinta de siete años, Francisco de nueve y Lucía la mayor de diez años Y fueron esos tres jóvenes portugueses, esos tres niños En un sitio muy yermo, extremadamente rural, en el interior de Portugal En la región de Cova de Iría, lo que hoy se conoce como Fátima Los que fueron sorprendidos por una visión instantánea de una entidad luminosa que posteriormente, a lo largo de los años, se identificó como Nuestra Señora y, por tanto, la Madre de Jesús. Eh, lo que se vio allí era una visión muy atípica de la Virgen. Claro, atípica es exactamente la designación con toda propiedad, porque de hecho la descripción realizada por los tres videntes, y sobre todo con mayor énfasis por parte de Lucía, la mayor, Digamos que retrata un personaje que muy poco tiene que ver con la visión icónica, clásica, de la Virgen María, tal como se representa desde hace cientos de años. De hecho es una entidad de muy baja estatura, de un metro veinte, un metro cuarenta. Aparentaba parece ser máximo unos 15 años de edad, por lo tanto 14 o 15 años Con expresión triste, una tez bastante morena, ojos negros Y después, digamos, los aderezos Estaba vestida de un color con grandes reservas En cuanto a la comparación que se puede realizar con la indumentaria De las representaciones clásicas de la Virgen María, Madre de Cristo ...el asunto del rosario que lleva la Virgen... En, ...en todas las imágenes de Fátima, fue un añadido. Es cierto, además tenemos varias descripciones... ...incluso algunas manuscritas de Lucía... ...donde declaraba que la señora tenía una argolla... ...y colgando una bolita pequeña... ...una bola pequeña que sujetaba entre las manos. Es decir, que hay una construcción eh, progresiva de la imagen. Claramente, estamos hablando en términos generales... ...de que se trata de un mito en progreso. Si le parece, vamos a centrarnos en el asunto del padre Formigao. Eh, en Fátima me han hablado eh, mucho de él... ...y eh, me lo han descrito como un hombre que llegó a Fátima escéptico. Él no creía en que... Uh, hubiera una manifestación sobrenatural uh, en ese lugar y sin embargo se convirtió en ese proceso El padre Formigao ayudó a elaborar el relato de las apariciones de Fátima tal y como lo conocemos publicó seis libros bajo el seudónimo de Vizconde de Montelo y su memoria se conserva hoy en la congregación de Nuestra Señora de los Dolores que él mismo fundó. La hermana Gertrudes Ferreira, custodia de los archivos del Padre de Formigao, accede a hablarme de aquella investigación y de sus hallazgos. Manager Trudes usted es la vicepostuladora de la causa de beatificación del padre Formigao, ha estudiado su vida, ha accedido a sus documentos. Yo tengo una una pregunta para usted, una curiosidad, y es eh, que me explique en qué momento y con qué actitud llegó el padre Formigao a Fátima en 1917. Él, cuando yo hablar de Fátima, no se lo creía al principio. Oí hablar porque el fenómeno de Fátima sucedió el 13 de mayo. Y se comentaba por todo el país. Era noticia. Pero él no se lo creía. Él decía que vino por mera curiosidad el día 13 de septiembre. Pero no se acercó, no se acercó mucho al, al sitio de las apariciones, se quedó unos 300 metros. Se trajo unos prismáticos para observar de lejos porque no quería mezclarse con la multitud. ...pero se fue sin creérselo... ...el mismo dijo... ...me he ido más escéptico de lo que llegué... ...así que Fátima... ...seguía sin tener mucho significado para él... ...pero se impresionó tanto por la piedad de los peregrinos... ...que siguió pensando en el tema... ...y decidió volver el 27 de septiembre... En primer lugar, y antes de más nada, debo advertiros de dos cosas. Primera, no acredito en ninguna de las historias que andan a contar por ahí. Segunda, tengo un don muy raro. Por algún motivo que desconhecho, sé cuando alguien me está a mentir. Quiero que respondan a mis preguntas sin excitación. Si no saben nada, simplemente os digan. Não saber não é pecado, não dizer a verdade é. Ora bem, Francisco, diz-me, o que viste tu na cova da Iria? Responde, o que viste? A Nossa Senhora. E como era essa senhora? Virava muito, era muito brilhante, branca, estava envolta numa luz. Ya cinta, ¿y lo viste tú? Bien, esa señora. ¿Consegues escribirla? Consigo señor. Y era un poco más alta do que nos. Estaba nuar con muy a vuelta y era muy bonita. ¿O ¿Qué es que fue que te dice esa señora? A mí no me dice. ¿Más andarán a decir que que a señora esa vos te dicho que. La señora falaba conmigo, apenas conmigo. Es posible saber por qué falaba contigo, por qué falaba apenas contigo. Eso señor no lo sé. Esto no le va nada. Voy a interrogar a estas crianzas una por una, separadamente. El padre Formigao no cree que pueda ocurrir eh, algo de esa envergadura en un sitio como Coba de Iría, un sitio tan humilde. ¿no? Exactamente. Y eh, él tiene una primera aproximación a los niños donde les Hace un interrogatorio muy detallado, muy profundo. En ese interrogatorio el padre Formigao pone especial interés en el aspecto, en, en la imagen de la aparición. ¿Cómo, ¿Cómo describen los niños esa aparición al padre Formigao? Decían que la señora era una señora muy hermosa, como nunca antes habían visto. Les preguntaron si era tan hermosa como las imágenes que conocían de la señora y dijeron que era mucho más hermosa. Les preguntaban si era tan hermosa como tal o cual mujer y decían el nombre de alguna persona. Es mucho más hermosa, decían. Lo que vimos no tiene comparación con ninguna persona o imagen que hayamos visto. Describen la forma en la que estaba vestida, con un vestido blanco también, los pies y las manos blancas, las manos erguidas. También les preguntaban si nuestra señora parecía triste o si había sonreído y ellos decían que no, que aparecía siempre seria. No le sonrió, nunca la vieron sonreír, pero tampoco parecía triste, solo seria. Simplemente hablaba con ellos con naturalidad. ¿La vieron hablar? recuerdo usted si la vieron hablar? Sí, ellos la oían. Sí, la podían escuchar. Lucía la oía y hablaba con ella. Jacinta la escuchaba hablar, pero no le hablaba, nunca le habló. Francisco no la oía, la veía. Por lo tanto, ni hablaba ni oía, simplemente contemplaba la imagen. Vamos a intentar ordenar todo lo que sucedió. Yo confío en ti. Eu sei que tu me vais contar o que realmente aconteceu. Não é? Por dentro de una grande luz e na própria esplendecia enquanto pairava como uma Mas tu sabes, como eu, que as pessoas não pairam no ar como uma nuvem. Que senhora nenhuma A Lúcia, a tua prima não é agora para aquela chamada, hã? Hmm? que essa que tu chamas senhora estava rodeada de muita luz que brilhava muito e que era muito bonita disse senhor mas eu não disse que era muito bonita porque eu não divinha a cara ah não viste a cara então não, não a viste porque porque estava longe não senhor não vi porque brilhava muito fazia doer o olhar para ela entãn que que foi o que viste viste como estaba vestida tiña um vestido branco curto que te papexoellos a palera branca e era moito bonita embora sesia se seria está sempre sedia como se si alguna coisa preocupara agora ben cóntame o que vos dice a señora na sei señor eu na ofía eu apenas a fía contoumo miña prima a señora falaba como a lucia agora cóntame exactamente o que vos dice ela fala ca miña prima dirix sempre a ela mas des que rezar que temos que lovela o día trece cada mes que los veia contaras coisas que van a acontecer n algún momento contou de onde viña contou preguntou a lucía des que viña o seu non tens que ter miedo neñun Imagino que os teus primos já te terão contado que não faço mal a ninguém. Segundo parece parecer, a que chamam, a senhora, costuma falar especialmente contigo. Por que crees que é assim? Já disse, senhor, isso não sei. Fala-me senhora. Vimos uma luz muito grande e aproximámonos. Ela estava ali, pairando no ar. Estava muito séria. Preguntou se rezávamos. dise que debíamos rezar muito que iso era importante non ficaran con medo non ben se callar meu primo tiña un um bocadiño porque é pequeno e porque non a ouvía eu non fiquei con medo era moito bonita e gostaba da voz dela que más te dise dice que debíamos voltar o mesmo sitio cada día trece que nos ía contar moitas coisas coisas que va acontecer lémbraste que te dice que sei cuando alguén me está a mentir lémbrame señor nãn é posible que o que viste fose unha rapariga doutra aldeia ou unha estanxheira sei donde é aque ela viña porque foi ela que me dise ven do seus paso o inferno porque estás a mentir Se entrevista por separado eh, Uno por uno sí, Y, y eh, en algún momento Introduce alguna pregunta eh, Tramposa Para ver si caían en contradicciones Sí Él hacía preguntas a cada uno Las mismas preguntas a cada uno Les preguntaba ¿Qué vista encobada iría? Y todos respondían más o menos Vimos a Nuestra Señora ¿Cómo era ella? Y ellos decían, era una señora brillante, envuelta en una luz. ¿Con quién hablaba? Hablaba más con Lucía. ¿Tú veías a nuestra señora? Sí. ¿Hablabas con ella? No. Pero todos respondían. Todos respondieron a las preguntas del padre Formigao correctamente. larecoñeceu que a historia da señora é mentira mostrou o arrepentimendo y e eu estou convicto que deus a vai perdoar a miña prima nao dise eso yo e señor sabe voce dice que a n saber nada nunca ha pecado mas nahau dicir a verdade entãn porque me mente peso perdn por te ter mentido Aquello debió de hacerle cambiar de parecer Sobre lo que allí estaba sucediendo Pero hubo algo más Fue testigo de un gran prodigio Es lo que defiende Manuel Saturino Gómez El sacerdote que inició la causa para la canonización del padre Formigao ...y uno de los que mejor conocen su biografía. Padre, un cura culto como era el padre Formigao... Eh, ...llega a Fátima eh, y se encuentra con una sociedad rural... ...analfabeta, poco desarrollada... Eh, ...es normal que el padre Formigao viera con escepticismo... Eh, ...esas apariciones cuando él llegó... ...pero también es testigo en primera persona de un hecho extraordinario... ...que es el milagro del sol del 13 de octubre de 1917... ...¿qué sabemos eh, del efecto que causó esa eh, experiencia en el Padre Es una experiencia única... ...todas las personas, peregrinos que presenciaron el milagro del sol... ...y que marcó bastante la vida de los peregrinos que estaban en Fátima... vieron, sí, sí, que vieron sí, al padre Formigao también le marca profundamente, porque es una señal, algo extraordinario, espectacular, diría sobrenatural, que viene de alguna manera a confirmar estas apariciones. Nuestra señora había prometido que en la última aparición en octubre habría una señal extraordinaria y para el padre Formigao para lo que describe y todo lo demás hay algo que le toca profundamente y que podemos decir que es la confirmación de que todo aquello que había pasado de las apariciones a los pastorcillos era verdadero y no una mentira o algo falso Podemos decir que este milagro del sol es el epílogo de todo este proceso y que después de esto, la fase siguiente, será todo lo que va a realizar como apóstol y como propagador del mensaje de Fátima. Porque también, también es, evidente, es vidente, el último vidente del mensaje de Fátima, ya que presenció también ese milagro del sol. Creo que esto es lo más importante. Está claro que se dio el fenómeno físico del sol, esas idas y venidas, y la reacción de los peregrinos, que quedaron extasiados ante eso que estaba sucediendo. Mucha gente que era incrédula empezó a creer. ...tanto creyentes como no creyentes... ...tanto creyentes como no creyentes... ...y mucha gente que no era creyente pasó a serlo... ...incluso los periodistas de la época que eran eh, escépticos... ...eran contrarios a las apariciones... ...exactamente, algunos venían solo para desmitificar... ...para ridiculizar... ...en aquel momento aún venían hasta allí... ...para ridiculizar el hecho de que fuese obra del demonio... Los niños son inducidos a decir estas cosas y qué sé yo Pero en ese momento la gente se convenció En ese momento el pueblo creyó y bendijo y alabó a Dios Y se oía un clamor, las personas pedían perdón Dios, ten piedad de nosotros Las personas se arrodillaron pidiendo perdón a Dios Y admiradas y perturbadas y confundidas Pero a mí me, me llama también la atención que el padre Formigao, en su relación con los tres pastorcillos, eh, estos le transmitieron un mensaje directo de la Virgen para él. Eh, ¿Cuál fue ese secreto? ¿De qué hablaron? Eh, ¿Cómo es que le mencionaron o le mencionó la señora explícitamente? El padre Formigão dijo que había tenido conversaciones con Jacinta, misteriosas, conversaciones misteriosas con Jacinta Ella le pidió al padre Formigão que fuera a Lisboa a hablar con ella Pero el padre Formigao estaba en Santarém con sus múltiples quehaceres El transporte no era tan fácil como ahora y no consiguió llegar a tiempo Y Jacinta se murió sin transmitir el mensaje que Nuestra Señora le había confiado para el Padre Formigao. Y ella le pidió a su madrina que se lo contara. Pronunció el nombre del Padre Formigao. Pronunció su nombre. Dile al Padre Formigao que... dice de virgen, que você constitua uma congregação no santo lugar das aparições. A Jacinta pediu -me que le dissesse que era muito importante. Formigão aceptó el encargo y fundó en Fátima la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. Lo hizo para levantar testimonio de los sucesos de aquellos meses y también para dejar constancia de ciertos secretos que había aprendido de la extraordinaria señora. Monseñor Pinto Cardoso conoce mejor que nadie ese trabajo. La relación de Formigao con los pastorcillos se volvió una relación de admiración y de respeto. de tal forma que cuando francisco murió hizo una pequeña nota sobre su muerte cuando jacinta murió en 1920 también escribió y su relación con jacinta es muy curiosa porque primero jacinta era la más pequeña del grupo tu grupo y Pero más tarde él habla de los coloquios misteriosos y espirituales que tenía con la pequeña y aquel mensaje o secreto de Jacinta para él. Porque Jacinta decía que la señora había aparecido más de una vez y le había dado este mensaje para el padre Formigao. señor Cardoso, tengo un interés especial en lo que se vio en Fátima, la señora que se vio en Fátima, ¿era distinta a otras apariciones de la Virgen? Ciertamente, esta aparición tiene sus peculiaridades propias y... Y los pastorcillos describieron a aquella señora que se presentaba, que aparecía. Y a partir de esas indicaciones, los artistas concretaron la imagen de la actual señora de Fátima. ¿Qué, qué, ¿Qué peculiaridades eran esas? Las peculiaridades son que se presentaba como una señora más brillante que el sol. Después tenía un manto blanco con una orla de oro. De forma que estas ideas básicas fueron transmitidas por los artistas. Y los artistas también añadieron una especie de colgante en el cuello y una estrella. y una estrella y y las manos juntas y el rosario de hecho ella aparecía con las manos juntas pero el rosario no consta que apareciera por lo tanto fue algo que se añadió posteriormente hay otro aspecto que eh, parece que las niñas eh, los niños contaron eh, y era que eh, la señora era eh, de una estatura bajita ellos ellas la vieron Eh, la compararon con una niña de 12 años, eh, como, como si fuera muy pequeña también ella. Sí, apareció con una forma bastante joven, una señora bastante joven, que era más hermosa que cualquier otra. Dijeron que era más hermosa que... que no había nadie más hermosa que ella. De manera que eso era posible, que tuviera un aspecto joven. Ahora, esos son pequeños detalles que nos interesan para podernosla imaginar. Lo fundamental es la experiencia que ellos tuvieron, que los pastorcillos tuvieron todos los días trece en seis ocasiones. Esta misma imagen, siempre la misma señora, es la que hablaba con ellos. Surge en, en ese momento la, la idea, la imagen eh, que todo el mundo conoce de las apariciones de... de Nuestra Señora en Fátima, eh, pero hay un aspecto que eh, el Padre Formigado también parece que se interesa por ello que son las apariciones previas. Parece que hubo antes de 1917 algún tipo de aproximación de un ángel o de o de otras figuras a estos niños. Eh, ¿Cómo cómo se aborda esta cuestión? En sus memorias, Lucía escribió claramente que en 1916. ...ellos fueron abordados... ...se les apareció un ángel... ...en alosado cabeza ...junto a la puerta de Pozo de Arneiro... ...y Lucía explicó... ...lo que el ángel les comunicó... ...ellos primero tuvieron miedo... ...quisieron huir... ...pero el ángel les dijo... no tengáis miedo. Y les dijo, rezad porque los corazones de Jesús y María están atentos a vuestras súplicas. Y los niños a partir de ahí empezaron a rezar con mucha frecuencia. Todos los días se arrodillaban en tierra, tal y como venían haciendo para rezar las oraciones. Lucía se, se guardó muchos secretos, no solo eh, el episodio del ángel. A 1941, ella no puso por escrito eh, los, los famosos secretos... ¿no? ...es en esa fecha cuando Lucía dio a conocer estas apariciones... ...en 1941, más o menos... ...hacia 1941, cuando ella empezó a escribir sus memorias... ...fue más o menos en esa fecha cuando ella empezó a escribir sus memorias... ...en las audiencias con el obispo de Leiria. ...que le pidió que escribiera todo lo que le había pasado... ...en la copa de Airía que ella recordaba... ...porque Lucía también hablaba sobre cuándo iba a terminar la guerra... ...cuándo vuelven nuestros soldados... ...Nuestra Señora decía, rezo, rezo el rosario... ...para pedir por la paz en el mundo... El tema de los secretos de Fátima eh, se ha extendido a lo largo de muchos años. Sí. Eh, eh, el último momento eh, enorme fue en mayo del 2000. Yo le he traído algunas portadas de los periódicos españoles, sí. en donde eh, se sí. habla de cómo Juan Pablo II sí. desvelaba el tercer secreto de Fátima. No hubo periódico que no lo llevara a su portada. ¿eh? Fíjese. Eh, ...en todos se dio como la gran noticia del momento. Sí, exactamente. Fue cuando se produjo el atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro. Secreto. Una palabra clave más en este asunto. Hace casi dos décadas se reveló al fin el llamado Tercer Secreto de Fátima... Tras hacerse públicas en los años 40 las visiones del infierno y de la Segunda Guerra Mundial, en 2000 el Vaticano desveló ese tercer secreto. Era una visión profética sobre el destino de Juan Pablo II, el atentado que en 1981 estuvo a punto de acabar con su vida. El obispo vestido de blanco fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros. El sicario que atentó contra Juan Pablo II, Ali Ajka, ¿Sí? eh, llegó incluso a decir, miren la prensa, Eh, ...que reconocía haber formado parte de un plan misterioso... ...de alguna manera él se sintió como empujado sí, sí, sí. Eh, sí. por, por algo ¿no? que, que, que nunca Exacto. supo identificar. Jacinta tuvo una visión donde veía al Santo Padre perseguido... ...y veía muchos cristianos y al Santo Padre pasar entre muchos cadáveres... ...por lo tanto eso era una imagen apocalíptica... ...y esto se reveló solo en este momento... Porque la propia Lucía decía que este secreto solo se podría revelar más tarde. Solo a partir del año 1960 podría ser revelado el secreto. Fue mucho más tarde al final. Fue en el 2000 cuando se reveló. Los secretos de los tres niños se refieren a sucesos que ya se habían producido cuando se dieron a conocer. Pero la idea de que una señora venida del cielo había dictado esas revelaciones... ...era tan poderosa que aún hoy pasamos por alto estos anacronismos. Una señora venida del cielo. Y con una voz grave y profunda le preguntó... «Amigo, ¿cree usted en los fantasmas?» Marcel, aún sorprendido por lo que estaba viendo... solo pudo decir... ...no, no creo en los fantasmas... ...a lo que el extraño individuo... ...mirándole fijamente... ...le respondió... ...pues yo sí... ...y como por arte de magia... ...desapareció... ...Javi... ...¿en qué piensas? ¿No te ha dado miedo a la historia? ¿Os imagináis... ...que una nube de estas... ¿De repente se hiciera gigante y atacase al barracín? Tú te has flipado, ¿no? <ríe> ya ves. Javier, ¿hay alguna historia que quieras contar? Tengo una. En la Edad Media, en tiempos de la Reconquista, España estaba invadida por los musulmanes y echaron a todos los reyes cristianos. Dejaron solamente a una princesa, llamada la Dama Blanca. La exiliaron y la encerraron dentro de una torre. Y resulta que un día, sin saber por qué, la princesa desapareció. Y dicen en el pueblo que cada luna llena de agosto se la puede ver bajar al río a bañarse. El río que tenemos justamente aquí cerca. Pero... la torre de la Dama Blanca está cerca de aquí, ¿no? Sí, claro. ...está allí al sur del pueblo... ...contra la antigua iglesia de Santa María. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿Y tú? ¿Serías capaz... ...de ir solo a la torre? A este no le hagas caso que es un cagao! ¡El Javi es un cagao! Javier es un cagao! Caga, caga. Y así podrás demostrar... ...que todo eso de la Dama Blanca... ...es únicamente una leyenda. Perfecto. Subiré yo solo a la torre... ...pero vosotros me esperaréis abajo. Hay una cosa... que no puedo garantizaros. El que que no te cagues. <risa> no, no os puedo garantizar que la dama blanca no esté allí. Creo que la única manera de resolver las dudas que genera esta situación. ...es que vayamos a las fuentes originales. Si le parece, profesor, oh, podríamos sí, sí. podríamos viajar Fátima. a Fátima... ...y ver Fátima. esos archivos del año 17 del padre Formigao. Hostia. Desde luego, me parece muy pertinente. En la habitación 138 de la casa de Nuestra Señora de los Dolores de Fátima... ...se custodian las notas originales que el padre Formigao reunió... ...sobre los sucesos de 1917... Somos el primer equipo de televisión... ...al que se ha dado permiso para filmar esos documentos. Ahí se encuentran las palabras clave... ...con las que podría reordenarse el relato de Fátima. De esta lista así, al primer golpe de vista... Eh, ...¿dónde iría usted a, a consultar? Yo iría, naturalmente, sin duda... ...a confirmar o a comparar la recogida... ...de los testimonios del doctor Formigao... ...con todos los videntes a partir del 27 de septiembre. ¿Es verdad que Nuestra Señora ha aparecido... ...en un lugar llamado Cova de Iría? Y Lucía responde, es verdad. Por lo tanto, ¿cuántos años... Cuántas, ...cuántas veces se te ha aparecido? Es un poco difícil, lo estamos leyendo de primera mano... Vamos a seguir buscando esas descripciones o esos pequeños detalles eh, de lo que vieron. Hay que tratar de extraer lo esencial. Exactamente, aquí hay una descripción del vestido. Vestido blanco que baja un poco hasta la mitad de la pierna. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hubo una gran controversia en relación a la dimensión del vestido que la señora llevaba. después tenemos cánones y en las representaciones escultóricas y de iconografía clásica esa indumentaria fue bajando hasta los pies como se ve pero aquí tenemos claramente la descripción que me parece de consideración muy importante la definición de hecho que viene a confirmar lo que ya sabemos la idea de que el vestido llegaba solo a la mitad de la pierna por lo tanto entre la rodilla y el pie propiamente dicho no es ciertamente ...aquel retrato de iconografía clásica... La túnica. ...la túnica que toca exactamente... ...bordeando las puntas de los pies... ...y la cabeza cubierta por un manto del mismo color... ...por lo tanto blanco ¿verdad? ...y que diríamos que estaba superpuesto... ...una especie de capa que sabemos luego que está ceñida... ...incluso con una cinta por medio de unos pequeños cordoncitos... ...de forma vertical y horizontal... Lo que da la idea de una capa acolchada, como hemos visto en la reconstrucción. Cuando la señora hablaba a Lucía, sin mover los labios, se oía y se producía el sonido de una abeja. No de un enjambre de abejas, de una sola abeja. Ella dice que le parece como si estuviese metida en un cántaro. Dentro de... De una envoltura, con una sensación de cierta resonancia, como en una cámara de eco. La manera en que desaparece la señora es muy luminiscente. ¿La viste marcharse? Sí. ¿Pero a dónde? ¿Cómo se os apareció? Poco a poco. Y lo que desapareció primero fue la cabeza, después el cuerpo y la última cosa que vi fueron los pies. ...la imagen se va retirando... Se desvanecía, ...se desvanecía desde arriba hasta abajo... ...exacto, ella va desapareciendo... ...por lo tanto consta exactamente como la ven, la ven de frente... ...no hay ninguna rotación bilateral ni modificación en su postura... ...da la sensación de que ella, de alguna manera... ...va apareciendo enfrente de ellos... Y cuando desaparece se retira de la misma forma, se desvanece poco a poco. De hecho, estar delante de las expresiones de esa época tan genuinas, a pesar de las limitaciones y circunstancias de cada uno, como Formigao, que no escapaba a sus limitaciones ni a sus circunstancias. Ortega y Aset dirían, el hombre y sus circunstancias. También, lógicamente, los pastorcillos, los niños, simples, ingenuos, que también estaban condicionados por la cultura de su época, por las limitaciones de su época. De hecho, si quisiéramos validar a Fátima en su expresión más genuina, no podríamos escapar de estos documentos originales. Porque son las primeras expresiones auténticas, las más sencillas posibles, la experiencia pura, sin la contaminación ni el tratamiento posterior que naturalmente se produce en los años siguientes. Algunas de estas antiguas preguntas del Padre Formigao están hoy inscritas en piedra. Son interrogantes como este: ¿Es verdad que Nuestra Señora se ha aparecido en Coba de Iría? De los documentos que consultamos, se deduce algo perturbador. Los niños, en 1917, no supieron interpretar lo que vieron. Fueron los adultos los que condujeron su relato, los que, sobre una visión extraordinaria y misteriosa, eligieron las palabras que edificarían uno de los episodios más influyentes de la historia del siglo XX. Quizá sea imposible responder a la pregunta de qué vieron en realidad los niños de Fátima. Por eso he querido llegar a las fuentes por mí mismo. Dar una verdad propia tiene sus riesgos. A veces es difícil de compartir y no siempre convencerá a la mayoría. Unamuno dijo algo que siempre me ha hecho pensar. Hay que buscar la verdad y no solo la razón de las cosas. Pero ¿qué es la verdad? Javi, Javi, me escuchas? Javi, ¿estás bien? Seguro que está cagado. ¿Está la pizza? Momento. ¿Escucháis como un llanto a lo lejos? <risa> qué horror. Ahora te toca a ti. ¿Para qué voy a subir yo si ya has sido tú? Exacto. ¿Para qué vas a subir tú... ...si ya he subido yo? Y... ...no has tenido miedo ni nada. La verdad no existe como tal. La construimos con cada relato. En 1917... Dos niñas y un niño se encontraron con un ser de pequeña estatura y rostro casi invisible. Muy diferente a la imagen que hoy se venera en Fátima y en todo el mundo. Yo ya tengo mi verdad. Busca la tuya. <risa> de contar historias es la que hace del ser humano una criatura tan especial las contamos para no olvidar y a veces estas crecen tanto que se convierten en mitos noche hablaremos sobre el caso Galda. En el 2 de junio de 1976, un grupo de marineros en una corbeta en los alrededores de Ventura vieron una luz que ascendía desde el mar. Pocas veces se tiene la ocasión de conversar con las personas que han ayudado a construir estas historias. El hombre que he venido a ver es un mando del ejército del aire retirado A mediados de los años 70, se convirtió en el primer investigador militar de OVNIs en España. Su historia es prácticamente desconocida, pero su caso es especial. Sus informes, clasificados como materia reservada durante décadas, contienen historias únicas. Su nombre, Antonio Munaiz, 82 años y mucho que contar. es un placer estar con usted. Y sobre todo estar con la persona que se convirtió en el primer investigador oficial en España para el Ejército del Aire del Misterio de los OVNIs. Ah, sí. Pero usted tiene una eh, relación, un vínculo con el aire eh, que viene de muy atrás en el tiempo. Sí. Bueno, yo procedo de una larga familia militar. Eh, mi bisabuelo fue el... el gobernador militar de Filipinas, el que tuvo que salir de ahí cuando la independencia. Luego mi abuelo era coronel de, de infantería. Mi padre, que era el, el coronel fundador de la Academia General del Aire y primer director. Y luego yo ingresé en la Academia General del Aire. ¿Con qué años ingresó usted? Pues ingresé con 16. Luego el... Exacto. Es, eh, ya es, es, hace tanto tiempo que sí, he, no perdido, he perdido el, el, el hilo. Luego ya me destinaron a Valladolid. Al final del todo surgió lo de la guerra de, de Ifni Sahara y entonces nos eh, pidieron voluntarios que voluntarios y, y, y fuimos todos y allí el 1 de enero del 58. que fue mi primera misión de guerra, que fue el bombardeo de Esmara, en que iba yo de bombardero, no de piloto. Y luego ya, pasado un tiempo, me pude pasar al escuadrón de T-6, que esa era mi, mi maravilla. Porque el T-6 era un, un avión a hélice americano. Sí, era un avión a hélice americano que lo habían transformado en un avión de guerra, en un cazabombardero. era un avión maravilloso. Tenía la sensación de que era la prolongación de mi cuerpo. Era una cosa absurda, pero yo la tenía. De tal forma que muchas veces no era consciente de que yo había manejado los mandos, sino que pensaba que tenía que ir ahí y el avión iba ahí. ...una cosa muy curiosa. Usted se dedica a volar en aquellos aviones sí. de hélice... Sí. Eh, ...en un lugar tan excepcional como era la costa africana... ...cuénteme sí. qué imagen tiene de ese bueno, momento. Bueno, eh, esa era la época más feliz de mi vida, yo creo... ...a las seis de la mañana, cuando estaba saliendo el sol... ...despegar, ponerme un metro del suelo... ...recorrer toda la frontera norte... Era divino aquello, un vuelo de lo más agradable. y además, y yo llegué a conocerme el desierto perfectamente como la palma de mi mano, no necesitaba radio ayudas, me conocía cada piedra. Hice muchísimas horas de vuelo. El desierto tiene algo de de espiritualidad. Era cuando notaba yo que era la presencia de Dios más más fuerte. Y un día usted tuvo un incidente con un T6 que estuvo a punto de costarle la vida. Ah, sí. ¿Qué, qué, qué ocurrió? Veníamos del Sáhara y tomamos tierra, no recuerdo por qué, en Lanzarote. Y ahí pasamos la noche y al día siguiente despegamos muy de temprano del aeropuerto de Lanzarote a Fuerteventura, hay cinco minutos de vuelo, no más, De hecho estábamos todavía subiendo para coger el nivel de vuelo y vamos por la parte occidental de la isla y hace un viento tremendo. empezó a ratarme el motor y, y, y a fallar, a fallar. Y de repente se paró el motor. Entonces ya, aquello empezó a, a descender muy rápidamente. y dije, uh, de aquí no salgo tenía la opción de lanzarme en paracaídas pero yo no soy paracaidista había un viento tremendo y yo había, por desgracia había estado de FAC que es el enlace aire-tierra en unas maniobras en, precisamente en Fuerteventura en que se lanzaron paracaidistas y murieron 16 ante mis ojos O sea, yo, yo encima no soy paracaidista, no, ni se me ocurre, con un avión hasta el suelo. O sea, prefería quedarse en el avión sí. que saltar. Pero ya cuando vi que no llegaba a las playas, hasta aquí ha llegado, Antoñito. Hasta aquí ha llegado Antoñito. Este es tu último cigarro. Agarré el paquete de tabaco, encendí el cigarro y me lo fui fumando. Luego, cuando ya estaba viendo que está, el suelo estaba muy próximo... ...digo, qué narices, aquí hay que hacer algo... ...tiré el cigarro por la ventanilla... ...entonces empecé a tirar de la palanca... ...y a ponerme hacia la ladera... y cuando me quedé medio así, digo, hay que salir, hay que salir, me tiré la adera abajo y, y dejé el, el avión. Usted tuvo un temple tremendo en aquella circunstancia. Llegué a, a, a una, un camino de estos de tierra, una carretera de tierra, que pasaba un camión. me subí a la cabina, no dije ni buenos días ni nada, yo callado y tal, absurdo totalmente. ya me había roto el esternón, una fisura en el, en el esternón, no, no, yo no noté dolor, luego lo noté, lo noté durante días y meses. ...de repente noto un fuego por aquí. Me habían dado ron. Los desgraciados, claro, me despertó. Ahí ya sí que me despertó totalmente, pero claro, me hubieran podido matar. Si hubiera tenido una herida en la cabeza o algo por ahí, bueno. Total, que me evacuaron al, al hospital de Puerto Rosario, que me hicieron un chequeo rápido... me mandaron al Hospital General de, de, la, de Las Palmas. La verdad es que ha sido un milagro. Tiene, eso sí, una fisura en el esternón que descubrimos en el examen de rayos X. El esternón es un hueso que está en el tórax y que ayuda a proteger tanto el corazón como los pulmones. La fisura se habrá producido en uno de los golpes que se dio al impactar el, el avión contra el suelo. Y esto, cuanto... cuánto tiempo me llevará para curarme. Es un proceso lento. Pasarán varias semanas antes de que pueda moverse con cierta normalidad. ¿Eh? Y algo más para poder coger peso ya. o hacer actividades con mucho movimiento. Bueno, ahora descanse. Mañana hablamos. ¿Enfermera? ¿Enfermera? Que llevo 24 horas sin comer. Necesito Hasta ya... Hasta dentro de un par de horas no empieza el turno de la cena. Tiene que esperar. Ya, pero... del hospital... ...vamos a un momento de, de su historia personal... Que, ...que me interesa particularmente... ...que es el momento en el que a usted le ascienden a comandante... Ah, sí. eh, ...de repente eh, se aleja digamos, de las alas, deja de volar... Oh, ...eso fue en, sí, un día triste, sí... sí. Y, ...y de repente eh, un día en diciembre de 1974... Usted recibe una comunicación. Ah, sí, eso fue muy gracioso. Sí, sí en la que le piden eh, que haga algo que, sí. que, que es muy insólito en la sí. carrera de, de un hombre como usted. Sí. ¿Qué pero, pasó? Pero, pues que me recibo un oficio en que me nombran juez instructor para un caso de un de ovnis. Yo, claro, esto, yo creí que era una broma que me habían gastado, claro. Pero esto no es eso. ¿Qué es esto? Bueno, no lo voy a permitir en modo alguno, ¿eh? Un momento. Pase. las órdenes de y mi general. Eh, luego te llamo. Buenos días, Munaid. ¿Qué se le ofrece? Perdone que le moleste por esta tontería, mi general, pero he recibido este... esta broma y quería que la viera. Hay que averiguar quién se dedica a falsificar órdenes como esta. ¿De qué broma habla Munaid? De esta orden mi general en la que se me nombra... ...juez informador acerca de la aparición... ...sobre nuestro espacio aéreo de objetos voladores... ...no identificados ovnis... ...de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Siéntese. Sí, Munaid... esa orden lleva mi firma. Espera. Le acabo de nombrar juez instructor para la investigación de fenómenos ovni que afecten a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, a la integridad y seguridad de España. Vamos a tomar algo a la cantina. Estoy seguro de que allí hablaremos mejor. Pues muy bien. Y de la que hago. No tenía ni idea de cómo es llevar eso. Entonces empecé a, a buscar eh, eh, forma de, de investigar y de, tal. y de varios libros y tal. Me hice una composición adaptada al caso... que era un sistema de investigación que empezaba por la clasificación de testigos. Es decir, que usted tiene que hacerse como eh, un manual de instrucciones sí. eh, sobre cómo investigar sí. casos de homicidios. Sí. Y luego ya venían los casos concretos, hora, luz, tal día, pa. y luego una de las preguntas que le hacía era: ¿Se si había bebido? ¿Se si había tomado drogas? Y luego lo último era que el testigo dejara por escrito su experiencia. Con lo cual me servía a mí, pues luego para un estudio, si eh, hiciera falta, grafológico, del el carácter de la persona y demás. Y así empecé a, a investigar. En muchos casos encontré una solución lógica y un par de ellos no. En 1981, unos años después de estas investigaciones primeras en Canarias, usted... presenta un trabajo en la Escuela Superior del Aire, en Madrid, eh, sobre el fenómeno OVNI, e incluso lo pone en su contexto histórico. Y en particular, en una tesina que usted eh, escribirá y que titula Método para la investigación de fenómenos aeroespaciales, eh, menciona eh, un caso que sería la primera referencia documental histórica de un militar que observa eh, algo desconocido en los cielos. ¿Qué caso es ese? Sí, bueno, esto, cuando empecé a tomar esto en serio, eh, intenté leer y averiguar si en la antigüedad había habido algo de esto. Y me encontré con un caso muy curioso, que fue un general del, del, del faraón Tumasic IV, me parece... Tercero. Tercero, tercero. tercero. Sí. El... que con una batalla contra los nubios que empleó todos los carros de combate que tenía ellos bueno, los carros eran carros carros no los de ahora y y de repente aparecieron unos unas bolas de fuego en el en el en el cielo que le espantaron a los caballos y no pudo terminar el dominio que quería contra los nubios y afortunadamente este señor los describió ...como tal fenómeno. No lo, no lo achecó a, a dioses y, ni a mitologías ni nada de eso. Con lo cual ya es la primera referencia que tengo de que algo ocurrió en esos cielos y que no era normal. ...algo objetivo, claro, objetivo, se describió claro. de manera objetiva. Sí, objetiva, sí. Pero en su tesis, además, menciona sí. también a un historiador latino muy Hombre, prestigioso... Sí, ...que Plinio, es Plinio, Plinio, Plinio, el, viejo, Plinio que, el Viejo, que él también eh, se fija en, en que este tipo de objetos... ...tienen incluso variantes sí. muy notables, ¿no? Sí, sí. Y, y los dibuja, usted sí, lo incluye sí, sí, en, lo, en la además, tesis. Es que es curioso que los clasifica, él y les da nombre... ...eso también me llamó mucho la atención. Sí, él habla de los dolium... ...para Exacto. referirse a los discos... ...los, los clipeis ardentes. Los clipeis uh -huh. ardentes. Y uh -huh. esto... Sí, las las vigas. Las ¿no? vigas, sí. Uh -huh. Y es muy curioso, digo, bueno, pues... ...aquí hay, esto no es de ahora. Hay algo que también es muy interesante... ...que aparece en los informes... ...que usted elaboró y que se encuentran... ...hoy desclasificados... ...y también en su tesina... Eh, ...usted insiste en que... ...este fenómeno requiere una pronta, responsable y seria investigación... Sí. Eh, ...ya que se ve afectada por ella una gran parte de la humanidad... Mm. ...y eh, subraya la necesidad de adoptar un método unificado de investigación... ...y que se cree un organismo, una oficina, sí. algo dentro sí. del ejército del aire... ...para investigar eh, con objetividad estos fenómenos. Eh, ¿Le hicieron caso, coronel? Eh... Sí, no creo, porque no lo he visto eso formado nunca, pero... De todas maneras, yo creo que debería, esto es mucho dinero para investigar qué. Cuando el general Castro Cabero eh, le comisiona para estudiar ese, ese primer caso OVNI, eh, usted lo primero que hace es crear un método de trabajo eh, para eh, interrogar a los testigos de, sí. de ese fenómeno que le han sí. encargado estudiar. ¿Hubo alguien que se resistiera a, a declarar pese a, a la presencia de la autoridad? No, no. Nunca. Nunca. ¿Eran ustedes como sí, sí. como la máquina de la verdad? Sí, es sí decir, la que... máquina de la verdad, sí. Ahí no... Na, contaban lo que... A lo mejor no contaban la verdad, pero bueno... Contaban lo que querían que habían visto. ¿Pero encontró usted muchas mentiras en su encuentro con los testigos? ¿O, o, o eran más bien confusiones? Yo creo que más bien confusiones o, o, o imaginaciones... ...sobre algo que habían visto, por supuesto... Pues nadie... Invenciones, invenciones... No creo. Exageraciones, tal vez. Si le parece, coronel... Eh, le haré una nueva visita... En, en unos días... Y, y me cuenta usted con detalle... Esos otros casos en los que usted se vio implicado. Vale, muy bien. De acuerdo. Quiero darle tiempo al coronel Munaiz para que haga memoria sobre los casos que investigo. Me interesa en particular el que vivieron los 130 tripulantes de una corbeta de la Armada Española en junio de 1976. Munaiz lo estudió a fondo. No es un caso OVNI más. Si hemos de creer lo que dice su informe, incluso fueron vistos los tripulantes de aquel intruso aéreo. Pues nosotros tuvimos que pescar para comer muchísimas veces ¿eh? porque nosotros que no teníamos un servicio y nos mandaban a otros estábamos de buquezar muy buenas hola muy buenas <ríe> hola qué tal encantado Amiga, debe ser eh... Pepe Tocino Juan Juan Juan Quintana qué claro. tal qué pasa muy bien estábamos comentando aquí un poquito de nuestra época ¿En la atrevida? En la atrevida. Bueno, que fueron unos años tremendos, ¿no? Porque... Sí, en aquella fecha. Claro. Como ya le estaba comentando, él Ajá. no cogió la parte dura. Ya cuando le llegó ya se había suavizado y ya la cosa iba menos. Porque me está diciendo, dice no, eso no. digo pues ¿Pero sí". qué fue la parte dura? ¿La marcha la verde? La parte o... dura, la marcha verde, porque nosotros íbamos desde Canarias... Todo el Sara de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Claro, porque la misión de la Atrevida era patrullar, dar patrullar soporte a que, también a, a, a las a tropas, a los, a los a los aviones y a los barcos que ya había allí a... faenando, que también había mmm, piratería, había muchas cosas, había que apoyar muchas cosas y te mandaban de un sitio para otro. Claro, y de repente, que es por lo que os he convocado para tener esta conversación, de repente pasa algo una noche de junio, imagino que una noche clara, la del 22 sí. de junio de 1976 mm. Eh, dicen los informes militares eh, los que se han desclasificado que aquello debió ocurrir eh, en el entorno de las 10 de la noche unos minutos antes de las 10 de la noche ¿qué es lo que pasó? ¿dónde estabas tú aquella noche? agua de guardia Escucho rumores, oye, Pepe, tú lo primero no le prestas atención y le haces caso, Oye, que hay una cosa rara extraña en el cielo. Yo seguí hasta que ya cinco o diez minutos más, compañeros, que los vi corriendo, Pepe, yo que estoy de guardia. Venga, bebe, fui a verlo. Juan, ¿qué diablo es eso? Lo que había visto en mi vida nada parecido. Un avión no puede ser. ¿Qué va? ¿Posible? Mira lo grande que es. Esto no se lo va a creer nadie. Básate corriendo a la sala de radar y mira de qué están detectando allí. Habrá que informar porque esto no es normal. ¡Pete! El radar giraba y no gastaba nada, en absoluto. El radar daba, el radar, lo habrás visto, ¿no? Vaya la luz, iba dando, que era muy antiguo aquel radar, no es lo que hay ahora. pero la luz pasaba y no captaba absolutamente nada Señor, los radares no indican nada No entiendo entonces nada, marinero Explíquese Les repito, señor Yo estaba en la sala de máquinas Entonces todo el mundo ha empezado a hablar de las luces y yo subió para ver qué pasaba Nos están llegando informaciones de que desde algunos puntos de la isla también se puede ver esa luz pero aquí no detectamos nada Por favor, marinero, compruebe de nuevo los radares de la fragata. Insisto, señor En los radares tan solo se ve la silueta de la isla Nada más ...ni rastro de la luz... ...por favor marinero, concéntrese... ...tiene que verse algo, tiene que verse algo... ...se veía el perfil de la isla... ...el radar te daba perfectamente el perfil de la isla... ...pero luz no de balada ...no había absolutamente ningún objeto... ...en el plano humano... Eh, ...me imagino erais... Eh, ...los dos, eh, dos marineros jóvenes... ...que estabais... ...veinte añitos... ...claro, veinte años... ...teníais un destino de dieciocho meses en la marina... ...en, en sí, digamos, en, en ese barco... ...en el plano humano... Eh, ¿pasasteis miedo, Juan? ¿Pasaste miedo? No, yo verdaderamente miedo no pasé ninguno, no pasé ninguna ninguno. Fue una cosa curiosa una era película. verlo, y después sí, o sea, no miedo, sino cuando te, te empiezan a presionar un poco, de, de sube, mira, a ver qué se ve, qué no se ve... Eh, ...el radar te está dando señal, te está dando señal... ¿no? ...y además, eh, Marina, tú lo recuerdas... ...la orden era muy fuerte, muy tajante... Muy de, oh, ...y tiene que estar, y tiene que estar... Y, ...joder, que no está, ¿no? tiene que estar, y tiene que estar... ...y mire, mire, pues no está, no está... ¿no? ...entonces un poco de presión en ese sentido... ...pero la verdad, miedo y eso... ...en absoluto, una como una curiosidad más que nada... ...ver aquella luz tan potente... verla que le acercaba cuando el, banco, el barco pone prueba hacia la luz... ...y la nube que se acerca y, y, y, y te dicen, bueno, pero vamos vamos vamos a chocar o no vamos a chocar... ...y dicen, no, es que no se ve nada en absoluto, ¿no? Son años en los que en la prensa española de aquella época se hablaba mucho de ovnis... Eh, ...¿pensasteis que era eso lo que estabais viendo? Yo sí, porque soy muy aficionado de, de siempre... Todavía entonces yo sí pensaba y sigo pensando que era un OVNI, ¿no? Está clarísimo. Aunque después nos dieron varias explicaciones, que si era un avión americano que había salido, que había despegado del aeropuerto, que si era tal. Yo personalmente lo, lo, lo pensaba y, y además lo estuve comentando allí muchísimo con muchos marineros que había, con los que yo había muchas noches que nos íbamos a Tordillas Y por las noches yo le he explicado, porque decimos a de esto, le he explicado estaba la Osa Mayor, estaba la Osa Menor, estaba Arturo, donde estaba tarde hemos gustado mucho todo este tema siempre. Y estuvimos tiempo intentando ver si se veía algo más, ¿no? Íbamos navegando y por las noches nos íbamos allá a ver si se veía algo. Y, y nunca eh, se vio nada más. No nada nada uh -huh. en absoluto más. Y, Pepe, tú que no eres tan aficionado, digamos, a, a esto, ¿eh? ¿qué piensas con los años? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué crees pues, que Pues, como viste? yo te digo, eh, un avión no era. yo no soy aficionado a los ovnis ni una cosa que me interese ahora ¿qué era un ovni? hombre, ¿por qué? digo, porque era un efecto volador no identificado yo no lo identifico ni con un cohete ni con un misil ni con un avión, ni con nada porque y menos en aquella fecha había un avión que se moviera de esa forma, ni a esa velocidad ni ni nada que se le pareciera eso... de la forma en que se movía, de la forma en que llegó hacia nosotros, de la forma en que se desplazó después hacia el sur, creo que fue, a esa velocidad, no he visto ni, ni, ni, ni creo que vea una cosa tan rápida como esa. Hay otro... Eh, coletazo de este asunto que no sé si lo, lo oiría y si llegaría a vuestros oídos y es que aquella misma noche, aquel 22 de junio, eh, unos minutos más tarde de vuestra observación, un eh, médico de Galdar en Gran Canaria eh, tuvo que atender una urgencia y eh, recorrió la isla con un taxista y al llegar a esa localidad eh, observó una esfera luminosa tremenda, enorme, eh, casi tocando tierra eh, al lado del camino y dentro de la esfera dos grandes figuras eh, de aspecto humano pero muy altas como de tres metros enfundadas en un mono rojo que estaban como operando sobre una especie de consola ¿no? eh, se asustaron mucho tanto el taxista como el propio médico en eh, la que el objeto eh, finalmente despegó y eso se recogió en el informe oficial eh, y se asoció a vuestro caso yo os quiero enseñar Que este... el dibujo de aquello, ¿no? Mirad, esto es, es lo que, que lo que se dibujo y este que... es el dibujo del del objeto marchándose. No. Ocurrió minutos después de lo vuestro. En el, el objeto que que nosotros vimos no se veían figuras ni nada y además el objeto, el tamaño que me está poniendo aquí de personas con el objeto yo creo que mucho más pequeño objeto, eso. ¿verdad? Esto es mucho más pequeño que el objeto era. muy grande para que tú dijeras dos personas a la distancia que estaba así porque a la distancia que estaba los gestos dos personas no habría tamaño para que dijera estos las personas dentro es que yo era mucho más grande que esto mucho más grande vamos bastante más grande y mal no recuerda cuando la esa esa bola apareció se fragmentó en muchos trozos esto puede ser una ese, explicación ese de que hecho, uno de no, no. esos fragmentos fue pero lo que era la bola principal seguro seguro que no Y además es que estaba allí. O sea, no pudo estar en otro sitio porque estaba allí, que la estábamos viendo nosotros, que venía para el barco. Muy bien, pues gracias, caballeros, por aclararme un poco lo que ocurrió aquella noche de hace tantos años en Aguas Españolas. ¿Qué habrá recordado Munay de este incidente? Si mis notas no fallan, tras los sucesos de la atrevida, fue nombrado de nuevo juez instructor para estudiar un caso óvvio. Aunque esta vez... el incidente estaba lleno de detalles que lo hacían único. Tan único que el informe que redactó es uno de los más voluminosos que se han desclasificado hasta ahora. Me alegra verle otra vez, Coronel Munais. He estado revisando en estos días eh, algunos de los expedientes OVNI en los que usted estuvo trabajando sí. en aquellos años 70, sí. Y me ha llamado especialmente la atención uno que tuvo lugar el 22 de junio de 1976 en Galdar, en Gran Canaria. Sí. El informe eh, tiene 105 páginas, el informe desclasificado. Fue desclasificado en julio de 1994, sí. es decir, que durante muchos años fue considerado sí. materia reservada. Sí. Me llama la atención por varias cosas. La primera es que el comunicado que usted recibe de su general, ...solicitando que sea el juez instructor eh, del incidente... ...que tuvo lugar aquella noche eh, sobre el espacio aéreo canario... ...se produce 72 horas después de los hechos... ...es decir que ya le nombran a usted muy rápidamente... ...el oficial encargado del caso. Sí. Pero eh, me llama mucho la atención que en este asunto en particular... ...los testigos fueron muchos y eh, todos ellos de altísima categoría. ¿Usted recuerda eh, si tuvo que ir a la propia corbeta... ...a entrevistar a los testigos? Sí, sí, claro. En, en la base naval. Y ahí es donde los... Creo recordar que es donde les interrogué. Si no tiene inconveniente, comandante, creo que los muchachos se van a sentir más tranquilos si hablan conmigo solas. Lo que usted disponga, comandante. Pero sin ánimo de ofender, creo que todo esto es una tontería. Porque... usted no creerá en estas cosas, ¿verdad? Ni creo ni dejo de creer, comandante. Solo he venido a hacer mi trabajo. Y ahora, con su permiso, voy a interrogar a los marineros. Al principio estuvieron un poco reacios, pero al ver que la cosa era seria y que encima iba de uniforme y tal, entonces ya el comandante de la de la corbeta dio orden de que. todos los que habían visto que eh, contestaran mis preguntas. De luego hubo un fenómeno ahí que inexplicable, que no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, era exactamente eso, y eso lo vieron mucha gente, pero siempre está claro, hay que, está la duda, ¿no?, de, de qué ocurrió. Eh, usted hizo incluso, en su momento, unos croquis de, de este asunto, el incidente, Usted lo retrato de esta manera, ¿no? Las tres ah, sí, fases sí, sí. del fenómeno. Es muy interesante este caso, ¿eh? Claro. Eh, usted ha sido piloto eh, uh -huh. durante muchos años y ha visto todo tipo de cosas volando en los cielos eh, de este y de y del continente africano. Al aparecido, no, claro. ¿no? Jamás. Yo uh -huh. no, nada. Y lo curioso es que todos estos fenómenos luminosos que vieron tantos. Yo eh, vivía en, la, en, en las Palmas. y la maldición de de los dioses, jamás vi nada. <risa> es curioso, de bueno, pero mejor para mí porque como era instructor no estaría influido por por lo que hubiera visto. No vi nunca nada, ni ni, ni ninguna estrella moverse de su sitio. El informe incluye los testimonios de una serie de mm, personal civil menos cualificado quizá sí. que el militar de aquella sí. noche. Eh, que también describieron eh, en aquellas mismas horas el mismo tipo de esfera, la misma nube eh, o nubosidad eh, sí, azulada sí. sobre el cielo de, del archipiélago canario. Sí. Pero en concreto hay un testigo eh, que creo que después, por, por sus apariciones en prensa, eh, le dio a usted más de un quebradero de cabeza. Sí. Ese testigo era un médico, Francisco Julio Padrón, que... ...comentó algo eh, que creo que usted recordará sin duda... ...porque dijo que había tenido esa esfera... ...que habían visto los de la corbeta atrevida... él sí. había tenido a unos pocos metros, ¿no? Sí. Eh, ¿Usted recuerda lo que le contó aquel médico? Sí, bueno, lo, eh, él, él tiene la declaración escrita... ...que es la más clara de lo que él vio. El informe de Munaid... Dice que el doctor Padrón y aquel taxista vieron una nave de características nada comunes y por supuesto desconocidas para este juez informador. Y añadió, tripulada por dos seres de anatomía un tanto peculiar y que no cabría la posibilidad de identificar con ningún tipo racial conocido en este planeta. Pero, ¿lo vieron realmente? ¿O solo creyeron verlo? Unaiz también se lo pregunta. Claro, este señor no sé lo que vio. Por supuesto que vio la esfera esa que vieron los marinos y lo vieron todos. ¿Cómo la interpretó? estamos los de siempre, que cada testigo interpreta según su cultura, su posa, o su obsesión, o lo que sea. que vio eso? Posiblemente lo viera, o lo soñó, o, o, o, o lo imaginó, no lo sé. Eh, eh, ahí queda la duda y eso nunca lo sabremos. página de, del expediente incluye una nota manuscrita del propio doctor eh, Padrón. Es una nota del 20 de julio del 76, es decir, un mes sí. eh, prácticamente exacto después de los hechos. Eh, es una nota que él envía a una investigadora de ovnis eh, civil de mm. la isla que le hace una pregunta. Eh, esa investigadora se llama Irmi Heyman eh, y trabajaba para un club, una organización eh, que se llamaba el Centro de Estudios Interplanetarios sí. y le dice eh, que eh, el doctor Padrón no puede hablar de lo observado bajo pena militar bueno, va claro, esto silencio radio, sí, silencio <risa> es radio. absurdo. fíjese en otra cosa le quiero mostrar un, un documento vídeo, eh, este documento pertenece a una entrevista Que yo hice al doctor Padrón en el en el año eh, 2004, diez años después de que se desclasificara el incidente, sí. eh, y presentarles mira, quiero que lo vea. Un, uh, es un testimonio que uh, se encuentra en los expedientes desclasificados del Ejército del Aire y que está vinculado a un incidente que tuvo lugar en 1976 en la isla de Gran Canaria. Una esfera. ...transparente, de color azulado, como el color de la noche... ...y mediría unos 12 metros o 15 metros de diámetro... ...y estaba a dos o tres metros sobre el nivel. Pero el doctor Francisco Julio Padrón tuvo una mala experiencia... ...el juez instructor, encargado de investigar este caso, parece que... ...le instó a no hablar. Me vino el 20 con el muray, tocaron en la puerta, yo le salí... Lo pasé a la sala y de pie, o sea, ni se había sentado, ¿eh? me dijo, ¿Usted sigue afirmando lo que ha declarado? Yo sí. Mire que si... Tomen nota de esto, mire que si nos conviene al ejército, le hacemos usted pasar por loco y la carrera... Totalmente falso, totalmente bien, falso. No, Me levanté yo, que estaba sentado lo empujé y lo llevé. Mentira. Eso es totalmente falso. Yo creo que tenía un afán de protagonismo, tal vez con la prensa, no sé. No lo sé. Por lo tanto ya, con, con sus manifestaciones, ya pongo en duda lo que vio. Ahora ya, antes tenía duda, a lo mejor lo ha visto el pobre hombre y tal, ahora ya no. Ahora ya está claro que este señor no... Perdió los remos, ¿no? Se cuenta ahí unas historias ni la amenace bajo, bajo ningún concepto, ni hablar del ejército, ni que perdía la carrera, ¿no? Pero qué, qué absurdo. Eh, ha mencionado un factor importante en todo esto, que es la intervención de la prensa. De repente, en medio de sus investigaciones, se cuelan los periodistas, sí, sí, sí. empiezan a dedicarle portadas sí. en, en la prensa canaria, pero claro. también en la prensa nacional. Sí. ¿Hasta qué punto eso eh, obstaculizó, modificó, alteró mmm, el curso de sus investigaciones? Pues posiblemente tuviera alguna influencia, claro, eh, sobre todo en la actitud de los testigos, porque ya se notan... protagonistas y ya, ya no es lo mismo que en privado eh, sin sin ruido de de protagonismos y tal pues da, hacen una declaración y luego otra muy diferente a la prensa coronel dígame ya a título personal eh, sí. después de, de tantos años es verdad sí. desde que ocurrieron estos hechos en los que usted se vio implicado como primer investigador del ejército del aire eh, de estas cuestiones eh, ¿Cuál es su impresión sobre la naturaleza del fenómeno ovni? ¿Ha llegado a alguna conclusión más? ¿Alguna reflexión al respecto? Yo, de todos los casos que estudié, muchos averigüé exactamente lo que era y los otros dos, fui incapaz de decir, pues esto es un fenómeno aéreo desconocido. No, no, no, le, doy, no le puedo dar una explicación lógica. Antonio Munay elaboró tres de los mejores expedientes OVNI del Ejército del Aire. Cientos de páginas sembradas de desconcierto y asombro. Y una tesina que le sirvió para ascender al grado de coronel. Sospecho que aquí ha llegado alguien de fuera, porque es absurdo pensar... que la única inteligencia del universo somos nosotros eso es absurdo es un desperdicio por parte de Dios de crear un universo para nosotros solos y que somos estamos en una estrella perdida en una galaxia perdida de todo un universo eso es absurdo que puedan llegar hasta aquí pues ya entramos en la controversia de siempre claro, para nosotros es imposible salir de De, ...de nuestro sistema solar pero que eso no quiere decir que otros eh, civilizaciones mucho más avanzadas hayan descubierto el camino recta más cercano para llegar a nosotros sea por eh, una dimensión o sea porque que el, el, este se equivocó y, y hay velocidades superiores a la, a la luz yo que sé o porque tengan una vida de, de miles de años y no de cientos de años bueno cientos de años de ...décadas... ...que tenemos nosotros, no sé... Sí. Le agradezco mucho, coronel, que haya querido hacer... ...este viaje atrás en el tiempo conmigo... ...que haya hecho el esfuerzo de, de hacer memoria... ...de unos hechos que tuvieron lugar hace tanto tiempo... ...pero no me gustaría que termináramos este viaje juntos... Eh, ...sin hacerle un regalo... ...me gustaría, eh, si lo tiene bien... ...que me acompañara a ver algo... ...que le va a despertar muchos recuerdos... ¿Qué hay más valioso para un hombre que lo ha vivido todo que sus recuerdos? ¿Qué puede recompensarle más que encontrarse de nuevo con aquello que le hizo tan feliz? Devolverlo por unas horas junto al avión en el que el coronel Munay pasó sus mejores momentos fue nuestra forma de agradecerle su contribución a demostrar que, en efecto, hay otros mundos, pero están en este. hay algo importante que todos deberíamos aprender. Si supiéramos esquivar las imposiciones de los demás y consiguiéramos ser fieles a nuestra verdadera naturaleza, enseguida descubriríamos cuál es nuestra misión en la vida. ¿Te marchas ya? Sí, me voy a la radio. ¿Estás contento con el trabajo? Aunque no lo creas, es muy interesante. Sabes, me alegra mucho que aunque hagas lo de la radio... sigas con los estudios. No sé, papá. Se me hace tarde. Solo quería que lo supieras. Gracias, papá. Soy Javier Sierra y esta historia cambió mi vida. Tiempo termina por matar siempre la memoria. Yo no lo creo. Hay cosas que por mucho tiempo que pase se nos graban a fuego. Que he visto una luz que desistía y que se apagó, parece como si se... Y llevaba una estela, ¿eh? Llevaba y estela. continuamos viendo respaldores fuertes, ¿eh? Sí, cada poco, de poco de tiempo. Cada poco de tiempo. De Dios Dios Dios Dios Dios. Dios. Mucho respaldores. Estamos viendo y el cielo está completamente despejado, ¿no es así? O sea, o sea no totalmente. hay nubes de tormenta. Por eso, que dice que son las 11 y 25 de la noche, sí, sí. Eh... ¿El 23? 23 de julio del 87. Aquí desde luego es muy peligroso no mirar al cielo. ¿eh? No, no estamos mirando al cielo. Bien, bien, después, otro en otros cuadrados. Pues, pues, pues ahora, ahora los tenemos aquí encima. Es lo que quería decirte, que es que podría ser una especie de... Vamos a abrir la mente, imaginar un poco. Que podría ser una especie de... ¡Mira, mira, mira, mira, mira! ¡Ostras! No, mira, mira, mira mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Abrir la mente! Dios, esto es lo más increíble que he visto en mi vida allí. Si, además, aquello que te marcó quedó registrado en una grabación, el resultado es un momento eterno que te persigue de por vida. Por suerte, no viví aquello solo. La persona que estaba conmigo me ha llamado para que, juntos, hagamos memoria de lo que sucedió. Treinta años después, él es un importante y cauteloso periodista de investigación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Estás muy bien. Estoy recordando viejos tiempos. Has abierto el baúl de los recuerdos, por lo que veo. Sí, esto de, de guardarlo todo tiene sus ventajas o sus inconvenientes. No lo sé, porque igual nos avergonzamos de alguna de estas imágenes. Yo me acuerdo... Eh... Claro, nuestra amistad nació a través de los anuncios por palabras de las revistas especializadas. Nos empezamos a mandar cartas en el año 86, un año más o menos antes de esto, 14 años. Y, y recuerdo que yo discutía mucho contigo porque eh, a ti te gustaba o te tiraba más lo paranormal, ¿no? eh, los poderes ocultos de la mente, las capacidades extraordinarias eh, en fin, de, de, del ser humano ¿no? y a mí mucho más los ovnis. Éramos los dos muy jóvenes, eh, llevábamos ya un rodaje porque es verdad que habíamos empezado a investigar muchas cosas, a hablar con muchos testigos, eh, no existía internet y por lo tanto no nos conformábamos con la distancia, teníamos que ir a los sitios a, a tocar, a ver, a escuchar, a oler lo que, lo que sucedía. que no supiera cómo era tu cara, te habría reconocido igual. Mira, he traído todas nuestras cartas. Tenemos mucho que hablar, tengo un montón de preguntas. Sí, yo también, pero vamos, que perdemos el tren. Vale, vale. Manuel carballal y yo, dos adolescentes con ansias de conocer el mundo, no éramos conscientes de que estábamos a punto de embarcarnos en el viaje de nuestras vidas. Va a ser alucinante, ¿sí? Sí. Barcelona de las ciudades con más misterio del planeta. ¿Estás seguro de que es este vagón? Sí, sí, es este. ¿Seguro? Sí, sí, sí. A ver, ¿y qué asientos son? El 53 y el 51. ¿El 51? El 51. <risa> con el área 51. Eh, creo que son los impares a la izquierda. A ver. Sí, este, el 51. Mira, al final me ha tocado el 51 a mí. ¿Sabes? Tengo muchos planes en mente. Visitar el Centro de Estudios Interplanetarios, entrevistarnos con el autor de esta maravilla y, sobre todo, entrevistar a Grifold. Nadie ha visto tantos zombies como él. ¿Tú crees que veremos alguno? No sé, a mí me gustan más las cosas paranormales. La telepatía, la psicofonía... Eso pues al menos se puede mostrar antemano en un laboratorio. Manuel, todo es parte del misterio. Este viaje va a ser alucinante. Y lo fue, vaya si lo fue. Manuel, yo tenía 15 años cuando cuando fui a ver a Luis José Grifols, es que se dice pronto, ¿eh? 15 años. Tú tenías 18, 18. Estamos hablando que claro, tú tenías 18, yo tenía 15. Eh, las fotos en aquella época revelarlas era Era un presupuesto, no teníamos dinero, viajábamos con muy pocos recursos. Y un carrete era para todo un viaje, teníamos que administrarlo muy bien. Yo me acuerdo de eso perfectamente. perfectamente. Tomamos fotos en casa de los investigadores que vimos aquellos días, en la redacción de Karma 7, de Karma 7 en el Centro de Estudios Interplanetarios. En el IPA, también estuvimos. En todas partes. Y íbamos a ver a un hombre que decía que los días 11 de cada mes veía ovnis. Y que los fotografiaba, que los mostraba incluso a gente que era escéptica, incrédula ante la cuestión. Y para escépticos, incrédulos, nosotros. Sobre todo tú. Sí, la verdad es que yo estaba convencido de que era un fraude. Y estaba convencido de que íbamos a demostrar que era un fraude. Porque recuerdo que unos días antes habíamos estado en la sede del CEI con Pera Redón... el Centro de Estudios Interplanetarios representa claro. la ufología crítica y escéptica y cuando les preguntamos su opinión sobre Grifo, nos decían que nunca habían subido a Montserrat porque evidentemente era un charlatán, ¿no? Pero claro, nosotros pensábamos que para definir a alguien como charlatán hay que demostrarlo. Y hay que tomarse la molestia de demostrarlo y yo de verdad, Javi estaba estaba convencido de que de que era un montaje, de que era un fraude más, como tantos otros, ¿no? Lo que ocurre es que en el año 87, Luis José Grifol llevaba ya una década subiendo a la montaña, convocando a gente, eh, apareciendo en las revistas, en los medios de la época, eh, diciendo que él veía esas luces, que las incluso las hacía aparecer por las coordenadas celestes que él decía. Los extraño de Grifol es que es un tipo con un perfil atípico con los contactados. Un ejecutivo de una multinacional, un tipo que hablaba ya entonces cinco o seis idiomas, que había sido invitado por la Cámara de los Lores en Inglaterra para hablar sobre ovnis, no parecía el típico perfil del charlatán, ¿no? Lo conocimos delante de la Casa Canon en Barcelona, ¿te acuerdas? Sí. Quedamos ahí una tarde cualquiera, un... Fue el 23 de julio de... 1987. Eso es. Pero y no se nos olvidará esa fecha en la vida. ¿Lo has visto? Es alucinante. Soy Luis José Grifoll. creo que me estáis esperando. Sí, soy Manuel y él es Javier. Encantado. Encantado. Bueno, pues si os parece os puedo invitar a tomar algo y mientras hacemos la entrevista. Vale, perfecto. Llevamos unos días investigando en Barcelona y apenas hemos comido. Pues vamos. Tengo el coche de afuera. Estás, no sé, llamando a los OVNIs, dirán. Bueno, yo no soy solo. Hay muchas personas en el mundo que, que más o menos son conscientes de esta posibilidad de contacto. ¿Cuándo, ¿cuándo se te ocurrió venir a Montserrat para... Ver? Desde el año 77, desde que empecé a verles porque me sentí llamado. Resulta patente la belleza del lugar y lo apropiado como figura natural para, para ver el cielo, ¿no? Hombre. Luis. Javier, ¿qué tal? Cuánto tiempo. Es pues, Cuánto agradezco el poder tener. Tenemos tantas cosas de las que hablar. Cierto. <ríe> Siéntate, por favor. Gracias. Luis José Grifol, me acerco a ti después de 30 años con mucho respeto porque eh, algo vivimos, algo extraordinario, eh, hace tres décadas, 30 años, en un mes de julio de 1987... <risa> Eh, han pasado muchas cosas desde entonces hasta que nos haya, hemos vuelto a reunir hoy, pero yo quería preguntarte, ¿cómo recuerdas aquella primera aproximación cuando nos encontramos y tú nos invitas uh -huh. a, a llevarnos a un sitio donde estabas viviendo una experiencia extraordinaria sí. y vimos lo que vimos? Bueno, pues que no se podía confundir con nada normal, fue extraordinario, lo que hicieron fue extraordinario. También tuvieron consideración y quizás Se acompasaron un poco a lo que me atrevía a predecir, en que veríamos algo fuerte. Porque pensé, bueno, pues si estás con dos jóvenes que quieren aprender eh, y, y, y tienen es, esta voluntad, porque tampoco es normal que siendo tan joven pues te interesen estos temas. Vosotros ya te, te componíais una gacetilla que las conserva, están muy bien hechas, y pues prometíais mucho para el, el avance en la ufología. Toda esta peripecia empieza en 1977. Sí. Eh, ¿cómo, El cómo... verano del 77, uh -huh. viendo la serie Los Roper. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta historia? Pues estaba totalmente de, des, despreocupado del tema de los ovnis. No me interesaba para nada ni todo lo que era misterio ni ocultismo. Incluso, más bien, le hacía ascos. ¿eh? La cuestión de brujas y, y vaticinios y lecturas de la mente y todo esto... No me atraía en absoluto. Hasta que... Eh, la persistencia de sus de las manifestaciones de arriba, pues hizo que verdaderamente me lo tomaría muy en serio y al ser certeros en los vaticinios de, por ejemplo, cuando soñaba con total precisión los accidentes aéreos. Tienes sueños premonitorios. Sí. En esa época clariaudiencias, sí. fenómenos extraños y, y de repente sientes la necesidad de salir a la terraza de tu casa. Sí. Eh, y ahí empiezan a pasar cosas. Claro. ¿Qué es a, lo que pasa? A Les veía de cerca y entonces, pues, como veías? también cabe, veías, pues luces? unas luces, o sea, bastante más grandes de lo normal. Tú tienes la sensación de que te llaman a salir sí. fuera. Sí, porque ¿Y tú, y tú los y tú ves esas la, luces claro, y cosa... cómo cómo las distingues de, de unas estrellas. Bueno, o... Primera es porque se movían a petición verbal. Decía, hacerme una señal, balancearos hacia la derecha o hacia la izquierda y al momento hacerlo. ¿Pero lo pedías mentalmente sí, o con mental, voz. Mentalmente, sí, para que esté convencido. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, el, el que pasen por lugares específicos, perpendiculares a un punto, como por ejemplo cuando en el faro de Santa Pola, que pasaron por por Júpiter, exactamente. O sea, das una coordenada sí, celeste. Una coordenada. Y precisamente había pedido que como cosa confirma, demostrativa... pasara un trazo justo por Júpiter y pasaron y antes había dicho que pasaran por delante haciendo un triángulo y e hicieron el triángulo o sea pero una distancia cada trazo extraordinaria como del orden de uno dos tres como cuatro palmos como mínimo cada uno de los componentes de lo que vino a ser pues un triángulo equilátero vin vinieron a hacer ...nunca has ocultado este vínculo con, con ellos o con tus visitas a Montserrat... ...lo has defendido públicamente sí. en muchísimos lugares... Sí. Eh, ...tú has tenido responsabilidades en multinacionales... ...has sido un ejecutivo, sí. en eh, fin que has trabajado con, con cuestiones complejas... Con, ...con reuniones que requerían sí. mucha atención, mucha concentración... Sí. Eh, ...mucha perspicacia... ...esta historia tuya, esta, esta cruzada que tú tienes... Te ha perjudicado en la vida eh, civil, digamos, en la vida humana. ¿Cómo cómo te han tratado? ¿Te has sentido alguna vez ninguneado, eh, no, no, despreciado, no. cuestionado por esta cuestión? Si yo dijera barbaridades que no estuvieran de acuerdo los de arriba, no me secundarían. Y luego la fuerza que te da saberte ser portavoz de la verdad. Esta es esta es la verdad. Lo que sí puedo asegurar porque lo siento. ...es que me considero un modesto servidor de los seres superiores. Manuel, hace 30 años... ...justo 30 años... ...justo 30 años que lo conocimos... ...yo iba un poco más receptivo que tú... ...de alguna manera tenía la esperanza de que... ...este hombre nos mostrara... ...la verdad del fenómeno ovni... ...pero lo que no esperaba, Manuel... ...es que aquella tarde del 23 de julio... ...nos encontramos con un hombre que nos lleva a la montaña de Montserrat... que se nos hace de noche, nos invita a cenar, ¿te acuerdas? En, en un Recuerdas restaurante... Recuerdas de lo que cenamos. Eso es. Sí. ¿Te acuerdas de lo Fue que Fue la primera vez en mi vida que tomaba caracoles y crema catalana. Tres platos de caracoles y tres cremas catalanas. Y tres Coca-Colas. Bueno, pues efectivamente, lo que hago es convocar humildemente a las inteligencias que tripulan los hombres con el fin de obtener algún tipo de comunicación. Aunque hay que tener en cuenta que los de arriba no están para dar espectáculos. Eh, nosotros queremos saber eh, cómo han sido sus experiencias en, en Montserrat y qué ha visto. Cómo han sido los encuentros. Allí arriba, en la montaña, están las luces. Yo las he visto. Y las han visto todos los que vienen conmigo cada día 11 por la noche. Porque esto no es ninguna cosa secreta ni ninguna cosa oscura. Aunque eso sí, hay que ir con muchísimo respeto. ¿Entonces son muchos los que han visto esas luces? Muchos. Y si vuestra actitud es correcta, estoy seguro de que también los podréis ver. Tengo entendido que sus favoritos sois vosotros. Nosotros. Los jóvenes. ¿No habéis estado nunca en la cima de Montserrat? No. Yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. Pues cuando terminéis de cenar os voy a llevar al lugar del encuentro. ¿El lugar del encuentro? ¿Y qué lugar es ese? Es el lugar donde se producen los avistamientos. Está cerca de la pared de los diablos. Os gustará. Pero... Hoy no es día 11. No, pero es un día especial. ¿Por qué? Porque estáis aquí. Los que tenéis la capacidad de saber mirar. Grifol se reveló como un hombre desconcertante, singular, con un aplomo fuera de lo común. veía el mundo de un modo distinto a cualquiera que hubiéramos conocido antes la cuestión era hasta qué punto debíamos seguirlo hasta dónde íbamos a ser capaces de darle nuestra confianza al que nos había invitado era muy especial. Un microuniverso cargado de historia. ¿Por qué Montserrat? Pues porque probablemente esa es la fortaleza del Grial. Porque Himmler cuando subió dijo en alemán, die eine Festung, que quiere decir vaya fortaleza. Tanto interés se debe a una realidad física, también a una cualidad como montaña que pueda ser otras montañas sagradas que hay en el mundo, el Sinaí, por ejemplo. Montserrat viene a ser el Sinaí de los catalanes. Por encima del, del Montserrat visible existe el del espíritu, que es el que han visto, ven y verán los auténticos iniciados. la historia de este santuario está repleta precisamente de historias que hablan de luces en el cielo necesito que alguien me explique estos episodios recurro a uno de los mayores expertos españoles en leyendas y tradiciones con él he compartido viajes e incluso escribí uno de mis primeros libros se llama Jesús Callejo y ya me espera en Montserrat resulta muy llamativo de una montaña como esta es que su sacralidad está íntimamente ligada desde el principio a la aparición de luminarias en el cielo. Como tantas montañas sagradas, esta desde luego es un buen ejemplo. Y así fue, por lo menos de la que tenemos constancia es en el siglo IX. Posiblemente antes también ocurrieran este tipo de fenómenos lumínicos, pero en el siglo IX, evidentemente tenemos que acudir a la leyenda, sí que ocurre algo muy significativo en el año 880, ...nos cuenta esta tradición piadosa... ...que siete pastores del monestrol... ...durante siete sábados consecutivos... ...ven incidir unas luminarias en un lugar concreto... ...ese lugar concreto es la Cova Santa... ...evidentemente no se llamaba así... ...pero les llama tanto la atención... ...que dan parte a las autoridades eclesiásticas... ...en aquel momento era el obispo de Manresa... ...el obispo de Manresa... ...le extraña también aquella noticia... ...y piensa que es una señal divina... ...que les están marcando... ...algo que tienen que encontrar... ...envía una comisión... ...y efectivamente encuentran una virgen... ...la Moreneta... ...pero se da una circunstancia también anómala... ...no sólo ya por el olor... ...a fragancia de rosas... ...no sólo por un sonido especial... ...en fin, como un zumbido de abejas... ...sino que intentan llevar la imagen... ...a petición expresa... ...del obispo de Manresa... ...a esta localidad... ...¿para qué? ...para venerarla... ...pero la imagen... de manera sobrenatural adquiere un peso y un peso y un peso que es imposible moverla. Otra señal que indica que tiene que ser reverenciada en este sitio. Y efectivamente ahí se hace la primera ermita que luego se convierte en esto. Pero eso es leyenda, al fin y al cabo, son tradiciones como tú muy bien has dicho piadosas. Pero existe algún documento, alguna prueba eh, históricamente fidedigna o valorable eh, que demuestre o que defie de que aquí se veían esas luces. Claro que sí. Estamos hablando de un gran místico, San Ignacio de Loyola. Eh, Ignacio de Loyola, que posiblemente conociera este tipo de tradiciones, él por alguna razón sabe que tiene que venir a Montserrat. se sabe que tuvo varias visiones muchas relacionadas con luminarias algunas que iban a ras de suelo jugaban un poco con él también con ese comportamiento inteligente le daban una cierta inteligencia infusa, dice que le abrían los ojos del conocimiento y también ve una serpiente que él describe con muchos ojos, ¿por qué describe con muchos ojos? no eran ojos realmente sino eran luces que iban alrededor de esta vamos a llamarla especie serpenteante que al le llama tanto la atención que la asocia con el maligno fíjate, no lo asocia precisamente con algo positivo, es como algo inquietante pero a la vez luminoso durante 15 años tiene esa visión no solo aquí, aquí es donde empieza pero también aquí empieza sus ejercicios espirituales aquí empieza realmente su devoción su vocación y cuando surge su dedicación a crear ni más ni menos que la compañía de Jesús es decir, que venimos a estos lugares desde la prehistoria eh, buscando sensaciones buscando sensaciones y recargarnos fíjate tiene ese doble valor. Por una parte tú te recargas de la energía de este lugar y eso es evidente y tienes miles de testimonios de personas que no sólo han tenido trances místicos como San Ignacio de Loyola sino sencillamente que han estado entrado en estados alterados de conciencia sino que tú además estás depositando tu propia energía aquí. Son como pilas que se tienen que recargar de forma continua. La inteligencia que quiso que este lugar fuera venerado hace que lo consiguió porque a día de hoy vienen miles y miles de personas con el interés de ponerse en contacto, no solo con la divinidad, sino contigo mismo. Pero dices inteligencia como si aceptaras que hay una inteligencia sobrehumana. No me creo que el hombre se haya encargado de crear este tipo de lugares. Ya esta inteligencia, vamos a llamarla así, ya estaba diseñando un plan de largo alcance y este sería uno de los epicentros importantes, no solo de la península ibérica, sino del mundo, para que tú entres en contacto con la la divinidad. ¿Estas cosas eh, se han seguido produciendo o ya ha quedado todo relegado a lo legendario? En el siglo XX, en el siglo XXI, se están produciendo desapariciones. Es muy curioso, personas que no se vuelven a encontrar. Y luego, esos fenómenos lumínicos, por ejemplo, esos 11 de cada mes de Luis José Grifón. Y un dato muy interesante que seguro que te va, te va a sorprender. él empieza en 1977 a tener esos contactos con las aves trazadoras. Bueno, en los años 70, principios, una mujer, una vidente llamada Concha Alonso, tenía apariciones marianas a 50 kilómetros de aquí, de Montserrat, los 11 de cada mes, donde la Virgen le daba sus mensajes. También tener, los 11, la vidente. Claro, deja de tener esas visiones en 1977 y en otro punto, en esa, esa cova foradada, en esa piedra foradada, es cuando José Grifol empieza a tener sus contactos con las naves. ¿No te das cuenta que el fenómeno es el mismo, pero va mutando, se va transformando en función de las creencias y en función de lo que uno desea encontrar? Pero Jesús, ¿lo que muda es el fenómeno o lo que muda es la interpretación que nosotros los humanos hacemos del fenómeno? Mi teoría particular es que ocurren las dos cosas. El fenómeno va mutando, se va adaptando a la forma de pensar de cada momento pero también nosotros lo vamos interpretando con otro criterio, porque tenemos más información. Cuando solo eh, el hombre tenía una visión católica pura y dura, evidentemente lo tenía que interpretar con clave de que era el dios o era el diablo, o era la virgen o era alguno de los artífices del infierno. Pero en este caso nosotros tenemos mucha información, tenemos mucha leyenda, y sabemos que hay ciertos lugares que atraen este tipo de luminarias, o vamos a llamarlo de personajes, ...que de alguna forma marcan unas creencias... ...y marcan también unas supersticiones. ¿Sabes una cosa, Jesús? Yo no sé si lo que vi aquí fue Dios, el <risa> diablo... ...la Virgen, los extraterrestres u otra cosa... ...pero algo seguro que vi. La obsesión por comprender lo que vi... ...es lo que me ha mantenido firme estos años... en mi búsqueda de lo inexplicado me acerco al lugar en el que ocurrió todo un paraje conocido como la roca foradada o agujereada el sitio es especial extraño ver anochecer allí me trae recuerdos inquietantes Yo llevaba una grabadora. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Y saqué aquella grabadora, era una era una una, una grabadora así como esta. O Saqué sea, aquella, aquella grabadora y empecé a grabar para que no se perdiera nada. Empecé a grabar dentro del coche. Íbamos con Luis José Grifol... En, en un... Matrasinca. Eso es, en el mítico Matrasinca. Modelo vaguera que viene a ser en italiano el equivalente a una especie de cabriolet, ¿no? tirado por un caballejo, uh -huh. con unas ruedas grandes. Y ahí, apretados los tres en ese sí. en ese coche, eh, ibas aorillándote en la carretera. Sí. Para que bajáramos del vehículo y... y... no sé, tomáramos contacto con la montaña. Sí. ¿Qué es imposible? Que estemos solos. Es que él siempre ha dicho que una de las cosas que más les molestan a ellos, siempre habla de ellos, es que intenten cazarles con una cámara fotográfica, que es algo que, que en fin, que les molesta y que hace que no se manifiesten. En una ocasión, otra vez en el mismo punto de Cammasana, saqué la filmadora que llevaba, que en aquella época filmaba bastante en Super 8 todavía, y entonces enfoqué hacia arriba, o apunté hacia arriba así un poco al, al azar, a ver a ver si pescaba algo y eso es algo que los de arriba detestan, ¿no? Es una falta de consideración y de confianza y, y de respeto. Y eh, cuando fui a revelar los carretes también habían quedado totalmente velados. ¿Eh? ¿Qué cámara llevabas? Una Zenith 11 rústica rusa, aquella que servía para clavar clavos. para jugar al béisbol y para hacer fotos, era una cosa muy sólida. Yo no sé si te acordarás, la cámara que yo llevaba era una Instamatic, una Kodak. Tenían unos carretes muy especiales porque eran como unas pastillas en las que tú no veías nunca el negativo, el negativo pasaba por una ventanita pequeña y era imposible, aunque la cámara se te cayera y se te abriera, era imposible que se velaran las fotos. Pero aquello pasó tan rápido que no nos dio tiempo a acordarnos que llevábamos las cámaras con nosotros. Eh, yo no no no, no reacciono pero sí revelé las fotos con mucho interés y sabes lo que he encontrado te lo he traído para que lo veas estos son los negativos de aquel día de, aqu de aquella cámara de aquel viaje cuando yo los llevé a revelar estaban velados era imposible que se velara toda la el carrete podía salir bien o mal pero pero que ¿Todos estos negativos estuvieran velados? ¿Todos? Mira. Todos estos Increíble. No tiene ninguna explicación. Salvo que algo... Quiero creer, ¿eh? Fabio, Salvo que algo los quemara, claro. ¿Pero qué? Esto no tiene explicación. Pero que yo, en ese viaje, utilicé dos carretes. Un carrete... Lo había utilizado contigo cuando habíamos estado entrevistando testigos en, en Vinaros, en Castellón, cuando fuimos a Peñíscola... Esos dos carretes viajaron conmigo a Barcelona. Pero uno de los carretes, cuando se terminó, se quedó en la habitación en la que nos quedábamos los dos. No subió a Montserrat. El otro carrete iba en la cámara. En ese carrete había fotos con Antonio Rivera, con, como tú has dicho, en Garma 7. Hicimos fotos en Montserrat con Grifol. Y cuando yo regreso a La Coruña, lo primero que hago es ir como un loco a revelar los carretes del viaje. El carrete que se había quedado en la habitación, que no subió a la montaña, ese me lo revelaron sin problema. Pero el que subió a la montaña estaba velado. Por eso te llamé para pedirte fotos de... Y cuando me dices que tu carrete también se había velado... Ahí lo tienes. Es cuando llamamos a Grifol para pedirle fotos a él. Y Grifol nos dice que su carrete también se ha velado. Yo no, no todavía hoy no entiendo cómo pudo haber ocurrido eso. Si tú te acuerdas es que a medida que íbamos parando en aquellas curvas tú intentabas grabarle de esa manera, etcétera, de repente sí que empezaron a pasar cosas. Empezamos a ver, bueno, en principio desde un punto de vista objetivo parecían meteoritos, eh, sí. como estrellas fugaces que aparecían en determinados puntos del cielo, pero es verdad que en algún momento Grieffol decía, bueno, fijaos por favor. en las dos estrellas superiores del carro, por ahí va a pasar algo, exacto. y de repente pasaba algo. Sí, a mí lo que me asustó lo que me empezó a dar miedo de verdad, era su seguridad, la seguridad pavorosa que tenía de que íbamos a tener una experiencia. Por corazón nada, o porque, eso ya no lo sé, o porque te, me lo imbuyeron ellos, pues me atreví a decir, pues preparaos porque mmm, pronto quizás lograremos ver algo importante. ¿eh? Y entonces es cuando ya vino... rodado para que Manuel carballal dijese, pues, eh, ¿quién sabe si estas luces nos las encienden para que se nos abra la mente a los humanos? Y entonces es cuando se produjo el prodigio. ¿no? De repente, aquella grabadora que yo llevaba eh, se convirtió en un instrumento para una especie de entrevista eh, inesperada. ¿no? Eh, bueno, yo he traído la grabadora, Manolo, <risa> y he traído el documento. La caseta original, incluso está inscrita con las letras de, de Grifol, dice contacto con ovnis, quinto tipo, eh, en Montserrat, 23-24 de julio del 87, Javier Sierra, Manuel Carvallal, Luis José Grifol. Claro, porque fue unos minutos después de la medianoche lo A que ocurrió. A las 12 y 3 minutos de la noche, exactamente. Y de repente estábamos allí en la explanada de los diablos, la pared de los diablos... aislados, es decir, estábamos los tres solos, la carretera vacía absolutamente, no transitaba nadie por ahí, y en un momento determinado, tú haces una reflexión y pasa algo. ¿Te atreves a escucharlo? No estoy muy seguro. Me da un poco de pudor, pero bueno, es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió, porque quedó así grabado. ¡Mira, mira, ¡Ostras! mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira! mira. Abrir la mente. Tengo que escribirlo de pea pa, todo, ¿eh? Esto es lo más increíble que he visto en mi vida. Y lo digo ahora en directo. Son las 12 y 3 minutos. Sí. Y lo que acabamos... Yo no me atrevo no, a describirlo, no eh, ¿Eh? Y esto ya no es lejos. Estoy madre, encima madre, de nuestras madre. cabezas. Tengo la piel de gallina. ¿Eh? ¿Estáis contentos, no? Esto, esto ha sido está... encima. Y seguimos tranquilos. ¿eh? Y hemos visto sí, una sí. nave. Y síguenos. Sí. Sí, los... Es que esto es increíble. Esto es ¿Eh? totalmente increíble. ¿Eh? Esto ha sido totalmente increíble. Y se, sí. se ha iluminado toda la Yo no, no, lo que no entiendo es cómo tú puedes venir aquí a soportar eso sin querer un paro cardíaco. No, no tengo, ahí, no tengo ahí. No, no, miedo no. Asombro. Por lo menos tenemos la suerte de la constatación grabada. Suerte o no, porque cada vez que escucho ese documento, vuelvo a revivir aquella situación. Aquel momento en el que me enfrenté cara a cara con lo desconocido. Y supe que era real. Están ah, cerca. ¿Tú crees que tendremos suerte y veremos algo? Eh, nunca se sabe. Estas cosas pueden suceder en cualquier momento. ¿Sabes una cosa? Si esta noche ocurriese algo, si de pronto nos aparece una nave extraterrestre, entonces yo no sabría cómo racionar. Igual me desmayo. Tranquilo, si aparecíais en Arias, cualquier cosa menos desmayante. Llevamos demasiado tiempo esperando para esto. Recuerda lo que dicen los expertos que debe hacerse ante un avistamiento, ¿vale? Lo primero es mantener la calma. Y luego registrar cualquier cosa, cuanto suceda. Cuanto suceda, o sea, cualquier detalle, por mínimo que sea, puede tener la clave del misterio. Tranquilo, Javier. El día que vengan estaremos acá a la altura. Mira, mira, mira, mira. mira. Lo he visto. ¿Lo has visto tú? Los tenemos encima. Está justo encima de nosotros. si grabamos la entrevista aquí. Bueno, sí. yo, yo yo creo que lo fundamental ahora es no dejar de mirar el cielo en ningún momento. Sí, sí, claro. Sí, sí. Creo que las luces que estamos viendo esta noche confirman que quieren comunicarse con nosotros. No, no os asustéis. ¿eh? No, no hay que confundirse. Nosotros no les vemos. Ellos simplemente permiten que les veamos. Ellos eligen quién merece verlos y quién no merece verlos. Y muy a menudo eligen a personas como vosotros. Simplemente hay que saber escuchar Hay que tener paciencia. Pero ellos... ¿Sabéis? Ha, ha, ha sido muy acertado haberos traído aquí esta noche. Yo personalmente estoy muy tranquilo. Y vosotros tenéis que estar tranquilos. Tenéis todo el futuro. Tenéis to toda la vida para investigar sobre estas inteligencias. Vuestra actitud va a condicionar en lo sucesivo lo que averiguéis sobre su misión, sobre su origen... Eso quería decirte. ¿Tú crees que todo... todo se reduce a... A algo así como abrir la mente ¡Mira, mira! ¡Abrir! ¡Abrir la mente! ¡No puede ser! ¡Cuando has dicho abrir la mente! ¡No puede ser! ¡Ese es demasiado. el mensaje! ¡Lo he visto! Es demasiado. ¡Lo has visto tú! ¡Lo has visto! Esto, ¡Esto es imposible! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Abrir la mente! Creo que me tiembla! ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? ¿Qué? ¿Estáis contentos? Tengo la piel de gallina. ¡Abrir la mente! ¡Ostras! ¡Abrir la mente! ¡Ese es el mensaje! ¡Ese es el mensaje! Ah, ¿Sois conscientes de lo que acaba de pasar? Creo que ellos han tratado de no, no, no, no, no hay no hay que tener miedo. No, no hay que tener miedo. Ellos saben que estamos receptivos, que queremos que queremos comunicarnos. Estamos grabándolo todo, ¿no? Sí, sí. Esto hay que escribirlo de pe a pa. Por supuesto. Sí. 12 y 3 minutos de la de la noche. 24 de julio de 1987. Montaña Montserrat. Ellos han intentado hacer una una especie de de señal han intentado como decirnos algo parecen decir que que para entenderles debemos simplemente abrir la mente el mensaje era abrir la mente sí Eh, creo que es un mensaje. Entonces el abril también tiene un poco que ver con el quizás con el movimiento del el bioaparato porque parecía un ser vivo. ¿eh? Una frase que tú utilizabas mucho en tus conferencias: ver es creer, pero sentir es estar seguro. ¿Tú qué sientes con con esta historia? Que te, que a mí te... se me ponen los pelos de punta porque con el paso del tiempo, cuando han pasado muchos años y no no has vuelto a, a repasar tus archivos. Casi llegas a pensar que lo soñamos, ¿no? que que es algo que nos imaginamos, que no pudo ocurrir. Pero nuestros gritos, está... bueno, tus gritos, porque el que grita no, no, eres tú evidentemente. No, no, lentamente... son los tuyos. Son los no, tuyos. no, yo creo que eres tú el que pierde los las papeles. Eh, pero yo recuerdo que las piernas me temblaban, que me tuve que sentar en el coche. Esa reacción tan visceral y tan emocional que nos puede hacer sentir cierto pudor ahora, 30 años después. Pero bueno, fue lo que ocurrió. Manuel y yo después de ver aquello tuvimos miedo. Sí, claro. Miedo físico como probablemente no hemos tenido nunca en en nuestra vida. Sí. Y tú mantuviste la calma. Bueno, como era mayor que vosotros, ¿eh? Ten, honestamente tengo que decir que no fui sincero en lo que dije. Yo os dije que no tenía miedo para que vosotros, para no contagiaros. Lo que sí que recuerdo es que Grifol nos llegó a preguntar si queríamos quedarnos un poco más. <risa> Y tú y yo buscamos el coche, el matras inca, rápidamente para refugiarnos en aquella especie de carcasa. Bajamos rápidamente la montaña con Grifol. Te pedimos que nos llevaras rápidamente a Barcelona. A la estación de Sants. Exactamente. Eh, nos dejaste allí en estado de shock. Llegamos de madrugada a la, la estación de Sants. Estaba cerrada. Eran las dos y pico de la mañana. Nuestro tren no salía hasta las siete de la mañana. y nos pasamos esas cuatro o cinco horas sentados en, en la puerta de la estación de Sants, mirándonos diciendo pero lo que ha pasado es verdad o no y yo sé que ahí te cambió algo para siempre a mí también Absolutely. pero yo casi lo esperaba pero tú no y para ti fue un shock yo siempre lo he recordado como si me metiesen la cabeza dentro de una campana y le pegasen con un martillo y de repente todas mis mis prejuicios mis a priorismos mis creencias sobre el fenómeno ovni se destrozaron ¿no? ante el peso de una evidencia irrefutable que es la tuya, nosotros podemos entrevistar a miles de testigos que pueden contarnos sus historias Heineck siempre decía que el ufólogo no investiga ovnis que investigamos testimonios sobre ovnis pero cuando el testimonio es el tuyo, cuando la experiencia es tuya es irrefutable Tú cuando te fuiste con tu matras inca y nos dejaste allí a los dos en la estación ¿con qué sensación te quedaste? Pues con la sensación del deber cumplido, porque había ayudado a dos jóvenes estudiosos, simpáticos, merecedores de ayuda, de un, pues no digo iletrado, pero un aspirante al sabedor de muchas cosas que a todos nos intrigan y nos atraen, y en cierto modo pues lo había logrado. <risas> Gracias, Liz Gracias Manuel eh, Después de ese año eh, Bueno Seguimos publicando artículos Haciendo investigaciones eh, Sumergiéndonos más y más en este Mundo fascinante en fin, Tratando de averiguar más cosas con, con, con una energía en el corazón Que ya no nos podía robar nadie claro. Sabíamos que lo que estábamos persiguiendo Era verdad pero seguimos sin saber cuál es el origen, ¿Qué, qué era aquello que vimos, y a mí la verdad es que me irrita mucho no, no poder encontrar una respuesta. Recuerdo que nos pasamos varios días después en tu casa pensando helicóptero, no era, no, helicóptero no era, sonda no era, sonda no era, avión no era, avión no era, meteorito no era. Pero no llegamos a, al qué podía ser. Yo, por lo menos 30 años después, sigo sin encontrar una explicación convincente. Pero nos hace seguir buscando. Y quizá esa sea la clave. Aunque quizá nunca consigamos llegar al final de este camino y encontrar la respuesta última a lo que es el fenómeno ovni, a mí no se me ocurre nada más enriquecedor en el ámbito de la cultura o de la ciencia que investigar el fenómeno ovni. ¿Y sabes por qué? Porque en otros campos del saber eh, todo está muy dirigido muy compartimentalizado, muy claro, pero en este tienes que buscarlo tú. Quizá esa es la diferencia. Vivimos una juventud y una adolescencia, yo creo que muy envidiable. ¿eh? Quizá no tuvimos la, la adolescencia o, o la juventud convencional que tuvieron nuestros amigos, nuestros compañeros de del colegio o del instituto. No, no nos interesaban las mismas cosas que a ellos, pero yo no cambiaría ni un día. Sería sería Manuel Carvajal, Manuel Carvajal hoy y Javier Sierra, Javier Sierra hoy. Evidentemente no. Sin esa noche en Montserrat, creo que serían tipos mucho menos interesantes. Gracias. Manuel. Aquella noche se presentó ante nosotros el misterio en estado puro. con mis propios ojos vi algo que me abrió la mente para siempre quizá nunca llegue a saber si lo que vi fue o no una nave de otro mundo quizá sea mejor así por oscuro que sea nuestro sendero al final siempre nos espera una luz puede que esté más cerca de lo que crees para verla Ahora ya lo sabes basta con abrir la mente <risa> To phone someone, so I picked on you oh, oh. Hey, that's far out, so you heard him too oh, oh. Switch on the TV, we may pick him up on Channel 2 Look out your window I can see his light If we can sparkle He may land tonight Don't tell your papa Or he'll get us locked up in fright There's a star man Waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds There's a star man In the sky he's told us not to blow it because he knows it's all worthwhile he told me let the children lose it let the children use it let all the children boogie star man waiting in the sky he'd like to come and meet us but he thinks he'd blow our minds there's a star Oh, the cheese